¿Qué tal, amigos de nuestro podcast Tremenda Vaina? A partir del 21 de octubre, venimos con dos episodios edición especial de Halloween. Aquí te damos un preview. Te acabaron la fuerza. Está confundido. La sangre te tiene los ojos. Y solo puedes ver tragedia y hay muerte y espanto. Escuchen Tremenda Vaina en iHeartRadio, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Tremenda Vaina Halloween Special. La motivación es como un músculo. Necesitas ejercitarla día con día para que crezca y sea más fuerte. Un primer paso para lograr tus sueños es cambiando tus pensamientos. Por eso te invito a escuchar el podcast Aumenta tu éxito con Ricardo Garzamont, que soy yo, en donde te regalo cientos de estrategias para inspirarte a ser una mejor persona. Escúchalo en tu plataforma favorita. Ahí te espero para juntos seguir creciendo. エランドイ・チョコレート、um! si、o ラ、no、a ドイ・ are レート、パーカッカケア、エランドイ・チョコレート、エランドイ・チョコレート、t ランド t チ e s t ー s エランド e チョコレート、エ o ン Si t ú t e ート、エランドイ・チョコレー l エランドイ・チョコレート、エランドイ・チョコレート、エランドイ・ o ョコレート、エランドイ・ más c h i エ o pa イ・チョコ c ート、エランドイ・チョコレート、エランドイ・チョコレート、エラ con el que 私のことは私の Con Las 10 de r a s n o aquí en el show más chido del mundo. Ya, c u á t de la s tarde, s vámonos. Vámonos. Todo. Vámonos, Recio. Saludos a mi jefa, a mi mamá, que ahora estoy platicando con ella, maestro. Fíjate, muchos pensarán que no tenías. Bueno, señores, en la número uno de las 10 de r a s n o fíjense que Tesla retiró 48 mil carros de China. ¿Qué pasó? Resultó que hubo. Una pieza defectuosa en el famoso Tesla. Estos carros que no necesitan gasolina, que nada más son de, puro, de pura electricidad. Todo lo que ven abajo, eso es una pila, una batería.、Eh. Ponen las llantas, le montan el carro arriba y como carrito de golf, papá. á Ese es un Tesla muy popular, muy chido. s Y resulta de que 48 mil, no, 10 mil, 3 mil, 48 mil lo retiraron de China. Digo, sería muy feo, güey, y sería el colmo. Que tú trabajes para Tesla, ¿verdad? Y que la riegues y que te den gas. <risa> <risa> ¡Me dieron gas! No, güey, que no te den gas, que te conecten. No, que me dieron gas. e r o no, da, dale, güey. A la que sigue. Ay, garbanzo, te andas manifestando en muchos cuerpos. En la número dos. Cálmate. En la número dos, señores,、eh, se viene. Esos días, yo creo que desde ayer yo, la neta, ya sentí el f r i i l l t o y a mí el frío ya me recuerda a Navidad, todos estos. Ah, sí. A, a, mí, a mí, la neta, estos días. No me gustan, güey. La neta, se me hacen tristes. No sé por qué, pero. Sí, sí. Ll Ay,、sí. Llegó el tiempo de Navidades, de Santa, de Thanksgiving, de Halloween. Ya desde que ves disfraces en la tienda, valió madre el año ya, güey. <risa> Vámonos, se va como si nada. Pero, señores, en el Vaticano ya anunciaron. Si usted está planeando ir a Italia, a, a ir a, a la misa de gallo y todo eso al Vaticano, cancelen. No va a haber gente en el Vaticano, anunció el Papa、no. Francisco. Así que mis citas solos. Y porque la pandemia dicen que está r e d r o t a n d o y no quieren ser causantes de eso. Yo me imagino la rola que van a tener ahí en el Vaticano todo, lo, todo el día en diciembre, maestro.、Ah, ¿Cuál canción? A ver. Esta. Bien a n t a d a チモ Siento que ando allá en Quiquilpan, allá en el bosque, allá por La Jara, wey. Acá mi tía Socorro. Los voy a llevar un día a La Jara, maestro. Fíjate que me dijeron, ¿quieres ir a Italia o a La Jara? Dije, Pues a La Jara, brother. ¿Quién pregas que ir allá? A Italia, brother. Por mí, vente a Italia, güey. No hay pedo.、Sí. No te no ocupamos allá. No te enojes, güey. Es nada más un cotorreo. Este te, te、ah, ventó tres strikes y caíste, eras, ¿no? Hasta、ah, que te hizo enojar. a güey. Vamos con la del penacho, güey. Fíjense que el penacho lo pidió Obrador y Obrador le dijo a su esposa cuando fue allá a Europa. Le dijo a su esposa, Obrador, diles que si nos pueden. Regresar el penacho, y ya ves que le h i c i e r o n de emoción allá, pues llévenselo, este, no lo pueden mover, este, así está ya el asunto.、Oh, pues sí, sí. señores, AMLO, como niño, este, Caprichoso. Mi, como niño mitotero del salón, fue con el director a decirle: Mire, me están diciendo cosas y el maestro no hace nada, pues fue a la ONU,、ah, fue a la ONU, a la ONU, para decirles que regresen las piezas históricas a México. Pidió,、brado. a mí me gusta eso. Qué chido ir a la Ciudad de México, que vayas a. y que ahí en, las, en la pirámide de Teotihuacán, que un lado esté un. U, imagínate un museo, güey, que, que visites el penacho. Estaría chido.、Sí. A mí me gustaría que regresen eso, pero, güey, me da miedo que empiecen a regresar cosas a su lugar de origen, güey. ¿Por qué, ¿Por Brody? ¿Por qué, güey? Porque va a ser muy feo que vengan por mí desde París y digan: te tenemos que tener acá. ¡Oye, mi s e c e l a ¡Al c s e l de la jara, ven, s e ñ o r e s apenas van tres y ya me duele la panza de tanto rirme. <risa> Vamos con la número cuatro sin piedad, para que usted no tenga que ir al gimnasio. ¿A q u í hace usted? Abdomen. ¡Adomen! b ¡Ey! Netflix revela el avance oficial de Selena a la serie. La primera entrega de Selena a la serie llegará a Netflix el. ¿El qué d í a e l a ver. A la una.、El. A las dos. Y a las tres. El cuatro de diciembre. e Cuatro de diciembre! ¡Uh! Llega Selena n e t f l i x De las más esperadas, yo creo, ¿no? Aquí es donde dices, no la vayan a regar, ¿no? Ya, ya agarré la s u s c r i p c i ó n a Netflix, no la vayan a regar. Sí, es que Selena es algo tan chido, maestro, que tú dices: No la pueden、oh, malear. b ó a l a y le den lo que es, lo que fue Selena, ¿verdad? Pues resulta, señores, que dicen que el garbanzo no va a ver a Selena solo, maestro, la serie.、Uh, ah, no la va a ver solo.、Ah, ¿Con quién la va a ver? La, como él vive en los departamentos, <risa> la va a ver con el chico. Ti, güey, yo, el chico del apartamento. ¡Ey, b a r a a mí o ¿Sí? どうしたの Bueno, Ahí está s e l i n a señores. Garbanzo, pues lo vas a ver con el chico del apartamento 5-2, ¿verdad? Ay, pues ya que, ya, ya que se pone de pechito. No, hombre, ese Garbanzo no batalla nada, bro. Y ¿no? si、ya compartimos la dio, bicicleta. Se dio a conocer el fin de semana y en estos días de que en la luna, señores, se encontró agua, ¿sí? Agua acaban de encontrar en la luna. Y yo me imagino que maestro más para su teoría. e、eh, de、eh, nada,、no, es una payasada de los Estados Unidos que fueron a la luna. Uy, Dougie,、eh, Le, les da miedo ir y encontrar cosas nuevas cada vez más porque van a decir: Ah, es que nosotros llegamos a una parte desértica, desértica de la luna, ¿no? Pero, en contra de la es, ciencia, d o Todo bien, totalmente. Todo Ahí están las pruebas, o g i Está bien, está bien. Hay material. Cuando、lunar? fueron encontrar o n agua o no. No, no encontraron porque no l l e v a n las herramientas necesarias. Ah, ok. Sí, nomás fueron a brincar y a tomar fotos, ¿verdad? No, no, no tra trajeron. ¿Qué año fue? En 1964, 4 s a b o s El hombre、fíjate. fue a la luna cuando Lars Armstrong pisó a la luna y vi que. ¿Qué otras grabaciones pequeño... hay aparte de que estaban brincando ahí? Oh, hay bastantes, porque no fue la única misión, o sea, hubo varias. De hecho. Señores,、eh... mentira que hayan ido a la luna. Hoy tenemos un experto en fantasmas, mañana, si quieres estar un experto en los que, que, que digan eso. Oye, fíjate, pues bueno, encontraron agua en la luna. Y tiene agua helada, según nuevos datos、eh, en equívocos de detección. No sé qué quiere decir eso, pero me imagino que quiere decir que en equívoco significa. Exacto. N de no me equivoco. Exacto. ¿Verdad? Que abuelita de Batman, eso es. Entonces tiene agua, güey. Pero yo, no es agua. ¿Cómo no? Ahí dice que es agua. No, Otro, es otra i c r é d u l a Suero. ¿Cómo va a ser suero? ¿Cómo va a ser suero, güey? Suero, suero, porque si la luna es de queso, lo que sale es suero. <risa> es suero. Es, es suero. Es, es suero. シェイト A Carlitos Álvarez y a toda la batería. Oye, banda que, a Carlitos Álvarez. Sí, güey, no es que van a jugar a los Dodgers. Oye, Erasno, no, no sé si es mi intuición, pero tú le vas a los Angels. Deberías de estar con、eh, deberías de s Tampa, r con t a ¿eh?、Sí. Porque el clásico es Angels contra Dodgers. Porque tú, tú a mí me criticaste el otro día que en Monterrey, que según el clásico se odian Tigres y Monterrey, y que cuando Tigres juega fuera de, de Monterrey, los rayados los apoyan y viceversa. Dices tú. ¿Qué, ¿Qué tipo de afición es esa? ¿Eres, ¿Te Eres, volviste hoy uno de ellos? ¿Estás apoyando a los Dodgers? Sí, yo solamente quiero decir algo a tu comentario, Erasnito. Deja de igual, nada más. Échale tu Dodger de, de, de papel. Oh. Oh, oh. ¡Siéntate! <risa> ahí l o tiene base, Pardal. Y le pega l o poncha. ¡Siéntate! Señores, vámonos con las otras cinco de las diez de Erasno. Pero antes quiero decirles que el n a s c a r Ahí va a estar un mexicano este domingo. El NASCAR, Daniel Suárez va a traer un casco, un casco celebrando Día de Muertos. El casquito se mira muy chido y esto va a ser en lo que es la Xfinity 500 este domingo a las 11 del este. No, 11 del Pacífico, una del centro, dos del este por NBC. Cuando agarre su chela, le ponga en NASCAR, yo le voy a decir. ¡Siéntate! A verlo. Ahí está. Porque ya quiere. ¡Te q u i l a o i g a n señores, Donald Trump dice que es estúpido hacer tantos tests de COVID. Él dice que. e s estúpido, es estúpido. Eso es lo que dice Donald Trump. Primero decía: We do more testing than anybody. More testing, testing. Entonces ahora le dicen que porque no hace testing. Y dicen que tiene miedo a que salga de verdad cuánta gente está infectada con coronavirus. Y él dice, That's stupid. Why you want to do a little testing? Dice Donald Trump. Y sí, no le conviene, güey. Es como lo mismo que dijeran las mujeres infieles que tienen un esposo en Estados Unidos o novio y les manda dinero. Dicen, That's stupid. ¿Para qué tanto chocolatazo? ¿Para qué tanto chocolatazo? ¡Es estúpido! ¿Por qué chocolatazo? They're putting the nation in danger. They're putting all mujeres a n f i e l a s e n danger. Y you're doing chocolatazos. We're finishing with this sending. Es más, nos llamaron los que mandan dinero, g ü e y Sí, Western Union. Oh, sí, cierto. Todos nos, Ya no hagan el chocolatazo. Nos están quitando el negocio. La gente está mandando dinero. Y que, que si mandaban. ¿Y el chocolatazo que vas a escuchar hoy, Brody. No, maestro, ese es pecado. Oye, en la nota. En l número 7 de las 10 de r Asno, fíjense, eso sí está muy triste, maestro. Esta mujer la abandonó el, el, el novio o el esposo. Se pelea con el esposo, pero el vato deja al perro, güey. Un perro bien bonito. Estas imágenes las tienes que poner, Luis, para que a ustedes se les devuelva la panza y digan cómo es alguien capaz, güey, de. Fíjense, amarró el perro a un árbol. El perro tenía un mes, güey, sin comer. No. no le echaba agua.、Ix. ¿Cómo duró vivo el perro un mes? Es puro esqueleto, pobrecito, güey.、No. El perro lo alcanzaron a rescatar, le pusieron sangre, le dieron vitaminas y ahorita el perrito ya agarró color. Pero si ven el perro bueno, madre y madre le madre. dijeron, ¿por qué lo dejaste ahí? It was h i dog.、Ix. Y alguien tenía que pagar porque, porque me abandonó. Fíjate, vieja s a i c a maestro. Este, esta mujer,、eh, mucha gente que c u i d a a los animalitos están pidiendo en, a nivel mundial. Llamemos a las autoridades de Florida. Llamemos para que esta mujer reciba este, muchos años en la cárcel, güey, por crueldad animal. Porque una cosa es que lo mates. Un perro. Pero dejarlo así, güey. Imagínate g r a b a n o eso que a ti te amarren, güey.、No, que te、no. amarre tu mamá porque tu papá la abandonó, güey. Imagínate así. Y el papá ahí, mi hijo Garbanzón. En su moto, mi papá. Ahí tú, todo ñengo, todo tilico ahí atrás, amarrado en una cadena, güey. Pues bueno, yo una cosa digo, dos. Una, yo digo que en venganza que la amarren esta vieja un mes. Si sobrevive, chido. Si no, ni modo, güey. No fui, güey. Pero eso no es chistoso. Te voy a decir algo chistoso entonces. A ver. Dicen que el perro. Ah, el perro este, este neta lo adoptó una nueva familia, güey. Está bonito ahorita ya. Ah, qué bueno. Dicen que el perro, güey, se le queda viendo al vato de la familia y dice: Por favor, no me vayas a dejar esta vieja. <risa> <risa> no me vayas a dejar esta vieja, ducha, porque. e s u n o s son r a r Y con el próximo, t r n q u i l a Y la número 8 de las 10 de las no, señores. Oigan bien esto. Mujer pide que borren a su hijastro de la foto familiar y la destrozan en redes. Esta mujer se tomó una foto donde aparece con su niño, que es de ella. Pero tiene un hijastro que tenía el esposo de otra, de otra relación y se t o m ó una foto.、Eh, ah, no, son tres, los dos de ella y el hijastro más grande. Y el morrillo aparece atrás en medio de ellos dos. Y la publicaron donde se tomaron las fotos en el centro de fotos. Y ella escribe en las redes sociales de ellos: Dicen, ¿hay forma de que borren a mi hijastro de ahí? ¿Hay, hay forma que lo quiten a él? Y lo quitaron. El ella lo posteó en sus redes sociales ya la foto de ella con su hijo de brazo y su otro niño. Y le empezaron a acabar. Dijeron:、no、Hija de tu、creer. bomba madre, ¿por qué, qué borraste al hijastro y todo eso? Y dijo una señora,、eh, dijo esta señora: dijo, Pues se los dejo una semana. Se <risa> los dejo se una semana. Y no faltó la valiente que dijo: Pues déjamelo. A los dos, al otro s dos, o al día le llamó dijo: Oye. Pero, ¿cómo es posible que siquiera te tomaste una foto con este muchacho? <risa> ¡No lo conoces! <risa> Señores, faltan dos. Faltan dos de las 10 d e r asno y les voy a dar la número nueve. Y la nueve habla de una banda、eh, que en Estado de México hicieron una fiesta y tan, no traen cubrebocas, la gente estaba cantando y esos güeyes、oh, bueno. gritaron. ¡Al que le valga madres el coronavirus! ¡Que levante la cerveza y que levanten los que andan pisteando, viejo! Ahí, <tose> tenemos, <tose> ahí <tose> tenemos el audio y, y se ve muy gacho, güey. Lo que estoy viendo es que la banda se llama La Tracatera, güey. y、hey. y mira el dibujo que representa la banda, ¿qué es?、Ah, es a es un payaso calaca, ¿no? Es un, un ¿no? payaso.、Sí. Señores. Espero que todo salga bien, si no se n o s va a cargar el payaso de la tracatera. El payaso de la tracatera. Imagínate tú así, eh, muchacho. Ponte el cubrebocas, ¿ves donde dicen tracatera? Sí, ¿ves el payaso? Sí. Pero、no、me está a cargar, w e y Y por último, señores, en la número 10. Fuerza de seguridad afgana eliminan a un líder de alto rango de Al Qaeda. Ya ven que han ido, ido, ido eliminando a los terroristas grandes、sí. como Gaddafi, que Khalif Jalak, l j a l a a k a Yo y los oigo muy. <risa> Estos güeyes.、Eh, todos ahí. Ay, que Jalajalai, que Malajica. Esos güeyes los están eliminando a todos, güey. Entonces,、eh, pues h a n e l i m i n a d o al último, que era muy bravo. ブレイキンニュース、アルショットは NDS Special Force Unit、オペレーションシステムに入っていた。ウェイ、スタジオに入っていブロディ。あ、p e r d ó es que e n e estaba n mi h o w d l a t e r r o k y ウェイ、アルショット、アルショット、アルショット、 Qué bueno que están agarrando a todos los terroristas. Espero y que todas las personas que causen terror las agarren. Empezando con mi vieja, a ver cuándo llegan ya. ¡Oh! ¡A la v i j a va, c s a la t a c a En la radio y el podcast ellos están riendo como loco. Yo voy a estar con sus ocurrencias. Chido la p a s ó con las parodias y el chocolatazo. So... Echó de r a ni chocolata.、Ah, ah, el a z ú c a el chocolate. Yo me chido para el azúcar. エクアルバムの音が聞こえます。エクアルバムの音が聞こえます。エクアルバムの音が聞こえます。エクアルバムの音が聞こえます。 El vaso donde vives, ¡qué choco! Bueno, ¿a dónde, va, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Dice la canción. El día de ayer tuvimos un debate donde obviamente estuvo incluido el doggy, como siempre, en todos los debates. Y también, pues hablamos de ¿a dónde van los muertos?、Eh, y dijimos, ¿por qué no vamos con el Padre José de Jesús para ver desde el punto de vista de la Iglesia Católica? ¿Dónde van las almas? Porque todos tienen un punto de vista diferente y se respetan. Y tú decías algo, Doggy. No, yo, yo nada más me baso porque yo me considero católico y me baso en el credo, ¿no? Dice: Y, pon, y pronto vendrá a resucitar a vivos y muertos y su r e i no tendrá fin. Entonces, ¿quiere decir que va a venir a resucitar vivos y muertos? O,、eh, o sea, que los muertos que están ahí en el panteón, ¿ahí están sus almas o ya están en el cielo? Ahí es donde yo me, confund me confundo. Qué bueno que tienes al padre. Padre, ¿cómo está, padre? Muy contento. o、eh, padre! Compartir con ustedes. Ya, eso ya me da muchísima alegría y saludar a todas, u a u d i e n c i a que ya son internacionales. ¡Qué barbaridad, qué gusto! Sí, no, padre, pues、eh, gracias también a su apoyo y toda la gente que colabora y la gente que nos escucha, pues así es. Usted nos puede escuchar en el 97.7 Ciudad de México. Y pues ahí estamos, padre. ¿Qué onda con esto? El, ¿Las almas están ahí guardaditas? ¿Viene Dios después o ya están en su lugar? Mira, hay un pensamiento cristiano que corresponde a los católicos, a los ortodoxos, a los llamados testigos de Jehová, en fin, que menciona que el alma no muere. El cuerpo muere, pero el alma no muere y tiene distintos destinos. Cuando una persona muere, según el, el catolicismo, tiene en primer lugar un juicio particular. Es decir, a la persona se le juzga de acuerdo a su decisión. Quiso estar con Dios, vivió de acuerdo al pensamiento de Dios, perfecto. Entonces, esa persona va a su encuentro, a lo que llamamos cielo. Una persona a lo largo de su vida dijo: No me interesa Dios, yo no creo en Él, no quiero estar con Él, no me interesa el amor. Dios respeta su decisión y entonces queda definitivamente lejos de Dios para siempre en lo que se llama infierno, que simplemente es estar lejos de Dios. Esto del fuego y cosas así son simbolismos, pero infierno significa quedarse definitivamente sin Dios en la eternidad. Y las personas que. Bueno, fueron buenas, vivieron cerca de Dios, pero murieron con alguna falta. Dios les permite que se purifiquen y que después puedan entrar al cielo, y es a lo que se llama el purgatorio. Cuando termine la existencia de todo lo creado, vendrá un juicio final, y todos los cuerpos que hayan muerto en cualquier momento, resucitarán un cuerpo glorioso que se unirá a su alma para. Estar alma y cuerpo en la presencia de Dios, definitivamente, pero será un cuerpo, claro, sin sueños, sin hambre, sin dolor, sin necesidades, un cuerpo glorioso como, como el de Cristo. A ver,、eh, padre, razón, padre, a mí este, yo, yo me enredé un poco, choco. A ver, digamos que se, se murió Pedro Infante, ¿no? Que este,、sí. el día del, de lo de la avioneta que murió allá en,、eh, donde murió en Mérida, cae,、eh, fallece Pedro Infante. ¿Su alma en ese momento se fue? Vamos a decir que él creía en Dios, se persinó, Diosito, estoy contigo. ¿En ese momento su alma se fue al cielo? Sí, su, su alma se va a la presencia de Dios y su cuerpo a la tierra. Muy bien, a ver, entonces, Pero... si, si ahí estamos con que él está en el cielo, mi pregunta es la siguiente, padre. Cuando dicen que hoy un alma se me apareció mi papá. O aquí estaba este, el, el, el fantasma de Pedro Infante, lo que sea. Él está en el cielo y dice: s、eh, Diosito, ahorita vengo, voy a ir allá a la tierra Sinaloa. O, o, o, ¿Cómo funciona eso? No. Mira, <risa> imagínate que estar en la presencia de Dios es estar ya sin ninguna necesidad, en una alegría completa, en una paz completa. Ya no tendrías que regresar a la tierra. Claro. Hay otros, otros pensamientos como el pensamiento. Ah, entonces es una falsedad de que, de, que, no, no, de que vino mi, mi papá no, y que no, vino no, mi abuelito no, espérate, y no, espérate, que vino、eh, Pedro Infante. No, es no, una no, falsedad, Garbanzo. No, no, entonces. No, no, no.、Sí. Es que aquí falta que el, pa, el padrecito. Ya lo dijo él: no, si está a gusto, no tiene、permíteme. necesidad de venir a fregar gente. No, no,、acá. no. Hoy quiero fregar gente. Padrecito, entonces existe la posibilidad、asustar. de que existan almas que no encuentran el camino hacia la luz o hacia Dios o hacia la oscuridad y son las almas. Que de repente se le aparecen a ciertas personas? No, mira, de acuerdo al cristianismo, no hay almas vagas, no hay almas que se hayan quedado en esta tierra.、Mm. Quizás se haya quedado alguna energía que es muy distinta.、Ah, eh, te, te, te hago una explicación. Mira, por ejemplo, si tú pones una cinta, un cassette, escuchas la voz de Pedro Infante y dices, ¡ah, caray! Se metió en el aparato Pedro Infante.、Ajá. No. Es una energía que quedó grabada en un acetato, en una cinta.、Okay. Lo mismo si ves una película, ¡ah, caray, María Félix! Se me apareció en el cine. No, es una energía, una forma en que quedó grabada su imagen. Hay, de alguna forma, imágenes, sonidos que se quedan grabados en esta tierra, pero ya no es el muerto. Sí, Padre p o r q u A veces lo que lo se le llama el... fantasma. Exacto,、okay. era, lo que, era lo que decíamos de lo que pasa en el metro de Ciudad de México, que. Dicen que asustan mucho, entonces no es tanto en sí la persona que está ahí, sí, es、no、la, la energía que quedó ahí. Y ahora hay un documental en Netflix que se llama, eh, si, eh, creo que se llama Enigmas no resueltos o algo así, y ya habla. Del de tsunami que pasó en Japón, donde murieron alrededor de 15 mil personas, y una persona de decía que había muchas almas ahí y que no hallaban su rumbo, y que ella iba manejando, y se le acercaron cuatro o cinco y les dijo: Hey, perdón, les tengo que decir que ustedes están muertos para que encontraran su camino. Entonces, no hay cosa como tal、eh, desde el punto de vista cristiano,、eh, padre. No. No, eso serían más bien como relatos tipo de la dimensión desconocida. Nosotros sabemos que cuando muere una persona, Dios la toma en sus manos y la lleva a su presencia. Hay gente que dice que los que mueren hechizados no pueden entrar al cielo, que los que mueren embrujados no pueden entrar al cielo, que los que murieron con coraje y con venganza quieren venir a desquitarse. Son pensamientos, como tú dijiste, perfectamente respetables. Hay gente、claro. que dice que cuando se muere una persona se puede meter su alma en un animal, en un árbol, en, en, otra una planta, en, otra persona. en otra persona. Eso es reencarnación, son ideas que vienen de, de la India, pero el cristianismo nos dice que Cristo resucitó y cada persona va a resucitar y estará en la presencia de Dios con su juicio definitivo. Y como hay una sola vida, por eso se nos invita a ser sí, responsables. Yo, ¿no? yo, por eso, al inicio dije con el respeto que toda la gente se merece, cada quien tiene diferentes formas de pensar. Claro, y, y, claro. Y, y qué padre que usted, que usted lo dice de esta manera, porque hay mucha gente que dice, no, están mal. Bueno, estamos mal nosotros, tal vez quien sea, pero lo importante es ser buenas personas, padre, al final del día, y ser buenos seres humanos, ayudarnos, no hacerle daño a nadie. Y, y eso ya, ya, ya vendrá, ¿no? Lo, lo demás. Claro, y algo importante en estos días es que un pensamiento como el cristiano o algunos semejantes ayudan a que los familiares estén en paz y en tranquilidad. Porque no es lo mismo pensar, ¿dónde estará mi difunto? ¿En un animal, en una planta? ¿O se quedó encerrado <risas> en este mundo? A decir, está en paz, está en la presencia de Dios, está feliz de la vida, ya no necesita de nada y además está. Intercediendo por mí para que un día me reúna con él y sigamos viviendo. Felices en la presencia de Dios. Oye, pues qué bueno que, que aclaramos esto, Garbanzo. Ya te dejé no, en tu lugar. No, no, el padre no, ya lo, lo aclaró. No, no, Ayer ahí, el Garbanzo no, dijo: no, Choco, de que venía gente que no, no andaban no, como no, locos, no, l l a m a b a n por donde irse. Entonces, que la gente tenía que decirle: Oye, ya te moriste, no, eh, para que、equivocado. agarres tu rumbo.、Eh, no escuchaste que,、ah, la arraba, parte de、eh, las energías.、Eh, y si no escuchaste、eh, esa parte. Las energías es una cosa, las almas es otra. Lo dijo él. Entonces, sí puedes ver energías. estás hablando ya nada, ya no estás hablando nada. Ah, no te conviene. Muy bien, muy bien. Pues Bueno, para que no, no discutan, voy a terminar con esto. e s t a b a en una sesión espiritista y entonces el medio empezó: Espíritu, ¿estás ahí? Espíritu, ¿estás ahí? Y entonces se oyó un trueno y una voz que decía: El espíritu que usted marcó está ocupado. ¡Ah!、No. El espíritu, s e e s t á marcó esto, por favor, d i j a su mensaje. Tequila, estoy borracho. Muy bien, el padre José de Jesús, muchísimas gracias por esta explicación. Nos pueden escribir en las redes sociales: erasnoylachocolata. Y padre, ya mucha gente nos platicó que a dónde le mandaban el correo o a dónde le escribían para lo que tiene usted esto de, de lo de el, del maguey. Ah, bueno, m i r a para el extracto de agave que a mí me salvó、agave. la vida y que está ayudando a mucha gente en enfermedades de cáncer, diabetes, hígado graso, etcétera, me pueden escribir un correo a p a d r e j o s e d e j e s s a a r r o b j i l c o m y yo les comparto la información. p a d r e j o s e d e j e s s a a r r o b j i l c o m y yo les comparto la información porque se está enviando muchísimo a Estados Unidos, lo están pidiendo mucho en clínicas y en otros lugares.、Ah, Muchísimas、bien. gracias por haberme invitado. Y、en este día de los difuntos, voy a pedir por todos los familiares difuntos. Gracias, Gracias padre. p a r e José de Jesús.、Eh. m a d o s é a d e José de s ú a d r e o s a d e j o s de o s é de o s é o s é de o s é de j s e j e j s é de o s é d o s o s é de José de j o n é de j o s d o s é de José de s é de j o s e j s é de j e j o e j o de José e José de José de José de José d o s de José e j o s o s e j o s e j o e j o s e j o e j o j o Para más información, vaya a luisimenes.com. Y también recuerde que puede escuchar los shows nuevos de l podcast los lunes y jueves. Y también el resto de la semana nuestros throwback episodes. Búsquenos en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, iHeart y Revolver Podcasts. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay c h o c o l a t e Lo que te estás escuchando. すごいああ Sean los、eh, nuevos campeones de Major League Baseball. Así que suerte para los Dodgers de los á n g e l e s Y bueno, tenemos ya a Gonzalo, que es un Dodger fan. Gonzalo, ¿estás emocionado para esta noche? Sí, sí, sí, estoy, estoy esperando hoy para、uh, que ganen. La última vez que ganaron tenía ocho años. Uy, no, pues ya tiene ratito. Oye, y mucha gente. Sabemos, lo vimos cuando pasó con los Lakers. Sale a la calle, algunos toman, salen a, a, a quemar llanta, como dicen, a, a speeding, a festejar, y de repente vas a tener mucho trabajo, Gonzalo, ¿eh? Pues sí, la, la, sí, sí, mira, si van a querer celebrar, no se pasen, porque las, los oficiales están ahí para esas razones. Y si van a querer tomar un trago o algo así para celebrar por cualquier razón, no manejen, porque esos DUI son de verdad y los oficiales están ahí para estar a cualquier persona que está violando esa ley. Sí, y tú tienes un teléfono en caso de que lo necesiten. El número es muy importante que lo apunten: que es el cual. Este, y también es 24 horas o、so、cualquier hora, es el 888-848-1414. 888 848 1414. Tenemos dos llamadas, vamos rápido con ellas. Primero vamos con Amanda y luego vamos con、eh, Frankie. Amanda, ¿cuál es tu pregunta para Gonzalo?、Um, pues tengo yo una situación hace unas semanas,、um, tengo corte、eh, esta semana y pues、eh, lo que había pasado es de que pues, salí con amigos, fuimos a, a, a celebrar un cumpleaños a un restaurante, comimos y todo.、Um, después de que ya, you ¿no? Know, 3, 4 de la mañana, los A dejar y estaba en camino a mi casa y, y me para un policía.、Uh, no sé por qué razón me paró,、uh, pero en cuanto el oficial vino a mí,、eh, me dijo de que、eh, olía, a, olía a marihuana. Y pues una de mis amigas estaba、uh, fumando cuando estaba en mi carro,、uh, pero yo no, y le dije: Yo no estaba fumando, era, era mi amiga. ¿Ya? Um, y pues me, me arrestó, me llevaron a la estación y, y me sacaron sangre. Y pues ahora tengo corte y, y no sé por qué tengo corte. Oye, yo、no、a ver, estaba...、eh, perdón, Amanda. A ver, Gonzalo, cuando tú vas manejando y alguien va tomando, eso es delito. Ahora, si tú vas manejando y alguien va de repente fumando marihuana o algo, también igual es un delito. Sí, es, el, es igual, es un delito también, pero.、Um, No estaban fumando en el momento, ya, era, eso ya había pasado. So, lo que yo estoy oyendo es que creo que le dieron un DUI por, por eso, pero yo no creo que él, ella m e r e c e ganar un DUI si ella no estaba、uh, um, fumando. Pero que hicieron una cosa buena es que hicieron el examen de la sangre, porque es por eso cada caso criminal tiene que tener evidencias mostrando un 100% que esa persona es culpable. Y si esa, esa sangre sale que no había marihuana en el sistema o el nivel de marihuana, porque también miden el nivel. Si no mide una cosa que se parece que esa persona sí estaba intoxicada de marihuana, ese caso se tiene que, se tiene que despedir. Ahora, una cosa muy importante es: ¿por qué pararon e s e carro? No solamente pueden ver a una persona y decir, este carro vamos a pararlo. Eso es muy importante saber por qué pararon este caso, carro s o c a antes de cualquier otra cosa. Porque si no tenían una razón legal por qué parar ese carro, también ese caso va a ser despidido. Muy interesante. Wow, wow. Entonces, Amanda, ya lo sabes,、eh, igual te puedes comunicar con la Liga Defensora para ya más de, no, detalles en el triple ocho. 848-1414-8848-1414. Y ahora, gracias Amanda, ahora vamos con Frankie. ¿Cuál es tu pregunta, Frankie, para Gonzalo? Gracias, c h o c o l a t a Es que、uh, yo tuve un problema hace un, como una semana que yo tengo un negocio de grúas, de, de Towing Company.、Okay. Y, y me contrataron para levantar un carro en,、uh, en Rivers i d y llevarlo a, a L.A. So, cuando fui a, a dejar el carro, yo lo estaba desenganchando y ya después me estaba asegurando de que todo estaba bien. Y me llegaron muchas patrullas y,、eh, armados y me apuntaron con sus armas y me tiraron al piso. Y, y según buscaron ahí, abrieron el carro que tenía drogas. Entonces me dijeron que yo estaba llevando todas esas drogas y, y me llevaron arrestado. Me, me hicieron pagar una fianza. Ahora sí, con todos mis ahorros de, del trabajo de que tengo, tenía yo, 100 mil dólares,、uh, y, y ya me quedé sin dinero y ahora tengo que ir a corte porque dicen que yo llevaba esas drogas, que eran mías, cuando a mí nada más me contrataron para llevar el, el, el carro a L.A. So, no, no sé qué hacer, la、a、verdad, me ver, quedé en la calle. En, estamos en un caso más de, me clavaron la droga, ¿no? Sí, pues le clavaron la droga en el carro y se lo mandaron. So, mira, tenemos que ver quién es el que pagó para ese servicio, ¿verdad? Porque si usted quiere salir para adelante, en este caso, tenemos que ver quién fue el que ordenó el servicio para buscar el carro. Y ahí se puede empezar a pelear el caso. Pero la, la, la cosa es: cuando estás en posición del carro,、um, lo que está adentro te, puede, te, te puede, ser puede ser responsable por eso. Obviamente, si estaban las drogas, si estaban las drogas. Adentro del carro, y la policía ya sabía es que la razón por que lo arrestaron es para que poder、uh, intimidarlo, para que él empiece a hablar de todo lo que él sabe. Si era parte de este negocio de drogas, okay,、um, tal vez ya querían pagarlo para exprimirlo, para toda la información. So, es muy importante pelear ese caso y ver las evidencias que tienen contra él. Ahora, si él, te, él puede mostrar que tuvo una llamada. Tiene que alguien que le pagó por un servicio y era buscar este carro, llevarlo ahí. Él tiene una una una una chance para ganar este caso, pero si no tiene nada de eso, van a querer poner estas drogas encima de él porque era la única persona que estaba ahí. Sí, Muy interesante. Entonces, hay que hablar a la Liga Defensora. En cualquier caso, imagínense de DUIs que tienen que ver este tipo de casos, llámele a Gonzalo, como él dijo, a cualquier hora, al 888-848-1414. 888-1414, Gonzalo. Y también los pueden encontrar en el Instagram ahora, ¿no? Sí, en el arroba defensora. Arroba defensora. y tenemos consejos、um, y checkpoints. Mucha información que tenemos ahí. También nos puedes preguntar preguntas ahí, si usted quiere, o nos pueden hablar al número que dijeron, el 888-848-1414. Y mi gente, acuérdense que no están solos. Bueno, ¿es en la r a d i o f u s o r a o qué? Sí, señora. Estamos hablando con Gonzalo. Permítanos t a n t i t o Oigan, tenemos.、Uh... Tenemos algo muy interesante. Viene Alejandro Fernández. Tenemos a Alejandro Fernández. Fíjate que nos va a platicar algo sobre cómo don Vicente Fernández cruzó la frontera ilegalmente. Aunque usted no lo crea, también vamos a hablar con Alex de Maná y nos van a platicar un poco. Voy a dejar que el Diablito meta Radiotóxico el día de hoy en este、ah, programa. No, no lo hagas, Choco,、no, Choco, no. No destruyes tu Voy programa. Voy a dejar que el Diablito、yeah. se meta a este programa el día de hoy. ¡Sí!、Yeah. Hoy Radio Tóxico estará en el show de la、ah, chocolate. Choco. Diablito entrevistará a m a n a d i a b l i t o p r e p á r a t e Diablito, te voy a dar la oportunidad y tú nos invitas a tu entrevista en mi programa. ¡Hola, María! ¡Enloqueció! No, no. ¡Enloqueció! Eso a va a ser ahorita, en un ratito, no se lo vaya a perder, pero regresamos con el chocolatazo. Oye, este chocolatazo que viene, Choco, deberíamos de llamar a las autoridades. アンタンアンタンアンタン Pues, es el fantasma. No, no, no está. ¡Ay!、Eh, no le pegues. De fantasmas que asusten, no del cantante el fantasma. <risa>、eh, pero en defensa de Erasmo, es un fantasma choco. Sí. Puta, a ver, pon una Erasmo ahora sí, bien. <risa> no h、ah. a g a n enojar a la Choco. Nos va a ir un día de estos. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí、no, no, no、vamos. Tenemos Ghostbusters. Ghostbusters. Ghostbusters. Me gustaría comer ahí a Ghostbusters. Este es d a v e n Busters, bro. Dije, me da teenagers. ¿Qué es eso, güey? Pegajoso es el verde que sale en la caricatura. Pegajoso, güey. Ah, ah bueno, vamos a. Tenemos historias de terror. El día de ayer comentamos algo de eso. Vamos con eh, Valentín. Valentín, eh, pues. Nos gustaría escuchar una historia de terror. Algo que a ti te pasó, te asustaron, qué te sucedió. ¿De dónde llamas, Valentín? Claro que sí, yo estoy hablando de q u í é n San Bernardino, California. San Bernardino, ¿dónde te、sí. espantaron a ti? i a q u í e n San Bernardino、uh -huh. o dónde fue? En realidad no fue una espantada, pero sí miramos algo muy raro. ¿Quién, San Bernardino, en un hospital de Lo Malinda? Hospital, platícanos、eh, a detalle qué fue lo que sucedió, cuándo fue y a qué hora era. Ok, fue como entre febrero y marzo, fuimos con a las seis de la tarde a visitar un amigo al, al hospital de Lo Malinda. Y fuimos mi compadre y yo, con las respectivas familias, claro. Y cuando estábamos en el quinto piso, decidimos ir al, a la cafetería, mi compadre y yo. Y llegamos la, al, al elevador, íbamos platicando muy tranquilos, y de repente se abre el elevador, pasa una persona enfrente de nosotros, estábamos nosotros a escasos cinco pasos del elevador, se mete y se cierra el elevador. Lo primero que pensamos fue: bueno, yo pensé que mala onda que cerró el elevador para irse solo, si v e que nosotros venimos atrás de él. Pero... Rápido, le puso el botón para que se abra de nuevo en forma burlesca. Yo vi que se abrió la puerta, me iba a burlar de él porque se abrió. Y sorpresa, que no había nadie dentro del elevador. Y nos volteamos a ver mi compadre y yo al mismo tiempo. Dijimos, ¿viste? No manches. No, no, no. no. A ver, pero ustedes, ustedes dos lo vieron. Los dos lo vimos. ¿Y qué era? ¿Cómo eran sus facciones? ¿O ¿Cómo era su、no、ropa? No te, puedo, no te puedo decir la ropa, pero era un hombre. No me acuerdo exactamente qué ropa llevaba, pero era un hombre. e r a una persona alta, de unos seis pies de alto. Oye, Choco, ahí es donde hablaba con el padre. Entonces, lo s d í a s hace rato. Yo creo que esta alma andaba jugando, ¿verdad? ¿eh? Garbanzo para el garbanzo, venía no, a jugar no, no, con no. ellos. Te lo explicó bien, sí, son para... energías. Energía. Ah, y ahora cambió. Ah, pues、oh, existe.、Sí. La, les digo. Almas,、no、sé? energía, s e s lo mismo. Son entes、no. que están divagando.、Okay. A ver, otra vez, las almas y energía, s e r lo mismo. energía, están diferentes palabras no, nada no, más. No avanzo, el padre lo dijo también, no, no, no, no te veas tonto. A ver, Valentín, ustedes、sí. como hombres, así ya, digo, muy machos, sí dijeron, sí. oh my God, ¿qué, qué, qué, ¿qué acabamos de ver, no? Oh, sí, claro, los dos nos volteamos a ver y dijimos al mismo tiempo, miraste, y nos metimos al elevador y ya no dijimos nada. Más fuerte.、Oh, Ay, sí, compadre. Agárrame de la mano, compadre. Compadre, abrázeme fuerte. ¿Cómo se llama tu compadre, primo, primo? Yo sabía que le dar el Ibn a d a r por e s cielo. ¿Cómo se llama tu compadre?、Pero、se llama este Isaac, se llama Isaac y Valentín. Con esos nombres, choco, parecen marcas de Italia. ¿verdad? Isaac y Valentín. Isaac, sabía, vamos sabía a qué. Se oye como Erasmo y Garbanzo, ¿eh? Ey, ey, ey, ey, Exacto. No, sí, no, no. se oyen muy muy finos.、No. Oye, oye, Valentín. Pero entonces, ey, a ey, ver, ey. van a, al elevador, ven este hombre, ustedes van a, al elevador, él cierra la puerta y, y como que se vuelve a abrir y dijiste tú, ándele, por querernos dejar, se abrió el elevador y resulta que no había nadie. No había nadie. En un segundo el elevador no puede ir a ningún piso y regresar. A ver, Dogui, ¿cómo、no? explicas eso? Está bien, Choco. Es que también no hay una excusa para agarrar a su, a su, a su compadre Isaac. No hay c ó m o agarrarlo de la mano. <risa> pues ahí está, hay cosas que suceden. Valentín, te agradezco mucho. ¿Dónde tienes la oportunidad de escucharnos? Estamos en San Bernardino, California. Muy bien, ¿nos escuchas qué? 97.5? 97.5. Muy bien, bueno, pues muchas、y、gracias, Valentín. Y hay, hay muchas historias, Choco, de este hospital de Loma Linda. ¿Ah, de verdad, hay más? Sí, hay muchas historias. h A y mucha gente que ha estado en ese hospital. Nos han comentado, nos han platicado historias de apariciones de estos entes, Choco. Se、Radio、dice. ¡O de l á s e r Ponder! <risa> a ver, ¿qué pasa? No, no, no. Sí, yo yo voy a explicarlo en, en, en mis、no. propios canales. Aquí sí, no dejan. Deberías hacerlo en YouTube en vivo en la noche y haces así como para, ¿no? Que, que, que sientas. En calzones. No, y, y, y programas, efectos, bueno, ruidos para que la gente diga, ¡ay, me asustaron! Bueno, de hecho, fui a hacer una, investi una investigación a una colina embrujada aquí en Silmar, Choco. A la colina embrujada. Sí, está, está canijo, eh. Ay, ay, no, es muy, no es muy tonto, Choco, antes de que vayamos con la siguiente llamada. Oye, aquí asustan, vamos. O sea, no deberes ir a un lugar donde no asustan, a ver si encuentras algo. Para que ir donde, ver, Dougie, donde te... ya encontraron algo, ok. Si、sí, asustan, ya, fregón. ¿Y luego? Ah, pues para gente como tú, incrédula, para que vayan y experimenten. Es más, te invito, Doggy, a ir a la colina embrujada donde fui, pero en la noche, a ver、sí. si muy hombre. Desde, te invito.、Eh, desde que un güey en vez de decir vamos al cerro, allá al monte, empieza a decir colina, güey, ya, <risa> q u i é n dice colina, Choco?、Ahí、es la traducción se, literal, dice, Hunter Hill. Así se dice colina, pero como、Hill. tú eres allá de, de Michoacán, donde. Bueno, a ver, vamos con él. l l e o n a r d o Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. ¿Qué te pasó a ti, Leonardo? ¿Dónde te asustaron? ¿Qué hora era? ¿Dónde fue? Sí, buenas tardes, antes que nada, este. A mí me pasó esta experiencia en, en Lincoln, Nebraska.、Eh, de hecho, fue el primer año que, que vine yo para acá, para Nebraska. Y, y vivía yo con un primo, en un apartamento chico, pero ya estaban ahí mi primo y un compañero de él. Entonces, yo me quedaba en el suelo en un colchón inflable. Y varias noches escuché a, a al camarada este de mi, de mi primo. Que, que se quejaba o. o no sé, era un, un quejido así como cuando tienes frío, como cuando ti, tienes así como frío. Como titiriteando, primo, titiriteando. Ah, así, ah, sí, sí, ah, sí, como que le hacía. Ah, ah, ah, sí, yo creo sí, que se lo estaban、eh. dejando. c o e y cálmese.、Oh, ya, no, de verdad, pues, no. No hagan eso. Y, ya, ¿y luego. Y ya, y ya este, así me, me, me tocó escucharlo varias noches porque. Yo llegaba ya después de las once, de o c de la noche, entonces me dormía tarde. ¿Y él estaba en su cuarto? Pero, sí, yo, yo me quedaba en el mismo cuarto con ellos, nada más que、okay. yo me quedaba en el, a, a, como en el suelo, en un colchón. Sí. Entonces, de repente, una noche, él, él me comentó un día, un, unos día, u n días antes de que se le, de que se le subía el, el muerto. Que él sentía que se le subía el muerto, pero、Ajá. que no podía moverse, no podía. Hacer nada, que le, que le ponía la rodilla en el estómago y le agarraba la mano, entonces no podía、ah, moverse. Eso y como es como que entonces, te sofoca, este, te sofoca, güey, no q u i e r e hablar. Y él estaba sudando, pero frío, frío, así. Entonces, yo una noche me acosté y desperté. Teníamos un, un reloj de esos de despertadores así en el suelo, entonces podía ver yo la hora. En cuanto abría los ojos, yo era lo primero que veía, pero. Eso y o me desperté como a las 3 de la madrugada.、Uh -huh. Y entonces vi, vi como, como una sombra, como si se hubiera levantado mi primo. Pero era una sombra negra de una Oye, persona. Le le Leonardo, pero para entonces,、Ajá. obviamente tú estabas escéptico. No le creías mucho, ¿no? Decías tú, como, ah, no, no, es, no, no creo que sea eso. O s í ya creías. Es que yo había escuchado varias historias, pero、uh -huh. yo, yo, no lo, yo no lo juzgaba loco. Porque、claro. yo, yo sabía que había mucha gente que le pasaba. Ok, entonces llega ese día y tú estás ahí. ¿Qué hora era cuando viste esto? Las 3 de la madrugada. ¿Qué entonces, viste? n t o n c e s vi una figura bastante alta, casi tocaba el techo del apartamento. e r a una persona bastante robusta, gorda, y empezó a dirigir sus manos así hacia, hacia mi compañero de cuarto. a、uh -huh. y, y él empezó a hacer el mismo sonido. A hacer ese sonido de, de como que tenía frío. Y entonces、uh, esa, esa cosa volteó a verme y me clavó aquí su mirada en mi frente. ¿no? El, lo que yo、es? sentí fue. Se me congeló todo el cuerpo y sentí una. Se me pusieron los pelos de punta. Y o sea, no, era, una, era como una. Que, que te, ¿Tú qué veías? ¿Como un tipo, una, una sombra? ¿O en sí veías un, una persona haciendo eso? Es que era una. Era, era la silueta de una persona、silueta. bastante robusta. Ajá, una, una sombra negra de una persona. Y, pero sí, sí vi el movimiento de su cara cuando giró a verme. Y entonces, en cuanto yo sentí esa sensación, esa sombra desapareció así: un efecto, no sé cómo decirlo, un efecto persiana de rayas claras y negras. Se, se dividió así en puras líneas, como cuando v i e n t a s algo al agua. O sea, como que se hubiera desparcido despar la imagen. Sí, se, se desvaneció y,、okay. y, y fue todo. O sea, Oye, yo, yo le pido a Dios que si un día se me sube el muerto no esté tan gordo, porque fíjate, de por sí uno flaco, e r a gordo. Van a decir mis amigos, ya sáquense l e esos huisamines madrosos, chocos. Oye, e n t o n c e s tú qué hiciste, cuál fue tu reacción. Te quedaste paralizado, ya no pudiste dormir, despertarse a tu primo, ¿qué hiciste? No, yo me quedé paralizado y ya no pude dormir. Ah,、oh, pues quién. Me, me paré y、uh, prendí la luz de la sala y me puse a ver tele. Y ya después esperé a que, a que despertaran todos. y... Oye, no seas y, gacho, y, primo. Lo hubieras despertado. ¿Qué dijiste? Mejor fantasma s lo que vas a hacer porque a rato me voy a dormir. <risa> ya que quedes cansadito、no, que no、para dormirme. Viendo, no te me quedes viendo así. Uy, güey, qué mirada. ¿Qué, ya te hice. Tienes la mirada muy no, fría. Es que en esos momentos no sabes realmente qué hacer. O sea, es algo. Algo muy. De verdad que no, no tengo explicación para. ¿Le platicaste para la, a tu primo? De, al otro día le dijiste, oye, mira, pasó esto y esto. Sí, de hecho, yo le, yo le pregunté al chavo este que se le subía, le pregunté como para yo estar seguro para no decir, lo imaginé, ¿verdad? Entonces、uh -huh. le pregunté, y oye, o ¿verdad q u e a noche se te quiso subir el muerto? Y entonces、uh -huh. él volteó a verme así con cara de susto y me dijo, ¿tú cómo sabes? Y ya le dije, es que yo lo vi. n、no. y, y ya se puso así pálido, pálido y, y ya se paró y se fue. No quiso hablar más del tema conmigo hasta oye, después oye, de varios días. Oye, se me hace chistoso. Tú, Choco, le preguntas aquí a, a Leonardo, oye, ¿y le dijiste a, a él lo que pasó? No, Choco, lo ha guardado todo este tiempo para este momento platicarlo, <risa> no manches. Jajaja. No te burles de galecho. Ahora sí, sí, ahora sí.、No、si、sí, te、digo. lo ganó.、No. ¡Ah! ¡Mu gale se te sube el muerto gordo!、Oh. ¡Qué estúpido eres! ¿Y de verdad. d ahora dónde vives, Leonardo? Vivo aquí en Lincoln, en Lincoln Nebraska. Lincoln, Ah, todavía vives en Lincoln, Nebraska. Y, y vive,、La、ya no vives es. en ese lugar, obviamente. No, no, ya solamente viví ahí como unos seis meses. No, de güey va a vivir、sí. más choco. No, sí. Ahora, entonces, ¿quién vive ahí? ¿Han hablado de algún,、eh, algo ú n a l g que haya sucedido a otras personas ahí o solo tú y él saben de esto? ¿O, o les pasó algo así? La verdad, yo ya después perdí comunicación. La, ya no sé quién vive ahí en esos apartamentos, pero, pero sí escuché de una, de, un, de una persona que vivía a un lado que también tenía el, el mismo.、Mm. Ahora sí que la misma presencia o algo paranormal que él no sabía explicar qué era. Pues mira, cuántas cosas suceden y mucha gente no cree y sigue sucediendo. Yo digo que ya cuando lo dice más de una persona, ya dos más, cuando todo el mundo habla de esto, Doggy, es inevitable decir sí, que no existe. Exactamente, exactamente. No, no es inevitable decir que no existe. Mira, no existe. <risa> Oye, este, se está, este se está burlando de ti.、No. Choco, y pr Primero fue el enmascarador. Ahora este cuate. No, de, el que él no crea n、no、es que e s t é burlando de mí. Tú también ya quieres、no. amarrar navajas. Eso、ah. no tiene Oye, nada、choco. que ver, ¿ok? ¿Alguna vez se te ha、hey, subido?、Si、ya no se e compone ni con un cristo de oro. ¿Qué pasó, diablito? Me choco. ¿alguna, Ay, vez se... ¿Alguna vez se te ha subido un gordo? No, diablito. Nunca dejaría que sucede, suceda eso. Leonardo, ¿quieres enviar un saludo a alguien? No, pues un saludo para todos los gordos. Acá de. Un saludo para todos los gordos. s a l u d o s a Lincoln, Nebraska. También saludos、Al、a toda Lincoln, la banda.、Nebraska. Toda la banda de Nebraska. t a la banda e r a s k t á mi primo Gabriel.、Eh, y a toda la banda de. A todos mis primos, g e Allá están muchos primos, Choco. ¿Tú de qué ahora tienes primos? Pues t a m b i é n Choco. ¿Pero por qué、y、te también, molesta y eso? Hay un primo、chico. que ya no es primo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es mi ex primo. <risa> Oye.、Oh, ok, whatever. Muy bien, vamos a regresar ahorita en un ratito. Vamos con el chocolatazo. Oigan, después del chocolatazo que también está de espanto, tenemos una historia de infidelidad. Imagínese usted que la chica que fue engañada fue en busca del amante de su esposo y van a ver lo que sucedió. Pero terminando esa historia de. Primero el chocolatazo, esa historia de infidelidad y después. Tenemos a Alejandro Fernández, nos platica cómo, aquí lo tenemos, cómo nos platica cómo es que don Vicente Fernández pasó y cruzó de ilegal a los Estados wow, Unidos. De verdad. Interesante. Así es, no se lo pierda, ya volvemos. ¡Este e es se l s h o w de violín! ¿Por qué e q u venimos? ¡A triunfar! ¡A chupar! o i g a n e n e s t a d e programa, van a tener la oportunidad de participar con su chiste. Tú lo cuentas tu chiste, me lo mandas grabado con tu voz al Instagram arroba a l s h o w de piolín y te echas un tiro con Casimiro y tu chiste lo escucharás aquí en el podcast. Además, tenemos el s e g m e n t o se、si、llama Dile cuánto le quieres con chela prieto.、Sí. De g u a s a v es i n a Loa. Nos llaman de volada, paisanos. O nos mandan también su número telefónico en Instagram arroba a l s h o de piolín y nosotros te hablamos para que le llames a tu pareja y le digas cuánto le quieres. Ajá, también tenemos a Costeño, Piel y Comediante, Piel y Sotero del Costeño de Acapulco Guerrero también. Se van a divertir, comadres. Y también los temas más actuales del momento. Pero ¿dónde van a escuchar el show Felipe y a n O s a tienes que decir que lo pueden escuchar en el IHARERIO. En el i a d i o Ah, en eso, nomás que tú lo dijiste en inglés, yo en español. <risa> Lo pueden escuchar en el Apple Podcast también. O sea, en el r e v o l v e r Piolín Sotelo. Donde a g a r r a n tu podcast, ahí está. Nomás búsquenlo por el show de Piolín. Y ahí lo a g a r r a n de bolada. Les digo, ignorantes, ¿qué pueden hacer si aquí en este show se m í Pues tragar más porque usted e s traga n demasiado. El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolata. Escuchar, es el chocolate, el, el chocolate es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la c h o c o l a t a no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la c h o c o l a t a presentan El Chocolatazo. ジャジャジ Muy Bien, nos vamos c o n el chocolatazo a Tijuana. Tenemos a Rubén. Tú, Rubén, le vas a hacer el chocolatazo a Gloria, que está en Tijuana.、Eh, tú tienes 64 años, ella tiene 35. Tú eres 29 años mayor que Gloria. Sí, ajá, por ahí. De entrada, ¿no se te hace raro que una mujer tan joven ande contigo? No, pues sí, se me hace raro, pues, pero, pero como dice, como que está aferrada a casarse conmigo, pues esa es la duda que, que yo tengo, pues, que, cuál es el, la prisa o algo que tiene. Como usted, muy segura de casarse conmigo.、Pues. O sea que ella ahora te exige casarse contigo y tú dices, ¿esta qué quiere? ¿Que le arregle documentos para llevarla a Estados Unidos o qué, no? Yo creo, esa es la, la idea, yo creo. En este tiempo que son novios, me imagino tú le has enviado dinero. Ah, si b i e r a s lo que le he mandado. Oh, no. Uy, esa reacción quiere decir que le has mandado mucho dinero. ¿Por qué? Sí, porque la quiero y tú sabes, hay unos, unos puntos que necesitaba ayuda y la ayudé. Ok, ¿estamos hablando de miles de dólares? Oh, sí, estamos hablando de casi en seis meses le mandé cerca de unos 100 mil pesos, ¿sabes e cuenta? Como unos 10 mil dólares. ¡Wow! ¡Mucho dinero! No, no, no, es demasiado dinero. Algunos este, como unos,、eh, contratiempos que tuvo allá ella y este, parece, yo nunca. Me di cuenta, pero no sé si, si, si, se dio, si sería cierto o no sería cierto. Como te digo, e s a es la duda que tengo yo, tú sabes. Según ella, contratiempos, pero a ti no te consta eso y quiere casarse ya rápido, seguro para que la lleves a Estados Unidos. Ándale por ahí, a la f o s a d a Entonces ella está en Tijuana y tú, ¿dónde vives? ¿En California? Sí, aquí en California. Y esto del chocolatazo, donde descubrimos a gente falsa, a gente infiel, pues vas a hacer esto para ver si es verdad que te quiere, te ama por quién eres tú. Ajá, a ver qué dice. Oye, Choco, pero aunque le mandara los chocolates esta mujer a este Brody, es obvio que ella anda con él por su dinero y porque quiere que la lleve a Estados Unidos. Sí, b r o d y me gusta tu idea, ya t e d i g o Qué bueno, Brody, pero pues ni tanto porque le andas mandando dinero a las mujeres. <risa> bueno, pues vamos a marcarle a Gloria a Rubén, ¿ok? No se vale llorar, primo, corre tiempo. Dale. Oye, Rubén, pero antes dime, ¿dónde la conociste a esta mujer? En un, en, en un antro, un baile. ¿Qué? ¿Ella trabajaba ahí? No, no, fue al baile ella también, ya te digo. En Tijuana. Ajá, en Tijuana. Yo pienso que era el s t r i p Club, el Hong Kong. Por ahí, más o menos, a un ladito. El Adelitas, la Cahuila. <risa> ¿De verdad ella trabajaba en esos lugares? No, no sé, porque te voy a decir que sí, que no. Que yo la conocí en un lugar que se llama Las Pulgas, en un a n t r o que se llama Las Pulgas, en Tijuana. O sea que puede ser que sí ella trabajaba ahí. A ver, ya entró la llamada, no h a g a ruido. Sí. Bueno, Bueno, con Gloria, por favor. Sí, yo habla.、Ah, hola, Gloria. Mira,、eh, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates.、Eh, tenemos una promoción. Eh, Gloria, donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. No sé si tú estás casada, tienes novio, algún chico que te guste, o alguien especial para ti. Nosotros le mandamos estos chocolates, son totalmente gratis. Tú no pagas nada ni la persona que los va a recibir. Y bueno, de eso se trata. ¿Tú tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? No, la verdad no tengo a nadie. ¿No tienes a nadie especial, Gloria? No, no. Puede ser algún amigo, un compañero del trabajo. No, p u no, a nadie. ¿Novio? No, a nadie. No, no. Bueno, Gloria, entonces será en otra ocasión. Digo, te digo, es solamente una promoción, pero si no tienes a nadie especial, absolutamente a nadie, pues ya será en otra ocasión, ¿no? Ok, r f Muy bien. Gracias. Hasta luego. No, gracias a ti, Gloria. Entonces, de plano, no tienes a nadie especial ahorita. No, no, para nada. ¿Algún novio o amigo? No, no, no. ¿De verdad no hay un hombre especial a quien quieras? No, no, no tengo tiempo para nada, la verdad. ¿En serio, Gloria? Mi escuela no me lo permite. Ah, o sea que estudias y estudias mucho. Sí. Pues una chica tan joven, estudiosa, me imagino que debes de tener también muchos pretendientes, ¿no? No, la verdad no, o sea, nada más me dedico a la escuela, al estudio ahorita, por lo pronto no me interesa a nadie, ni conozco a nadie, ni nada Y ahorita estoy en la escuela, de hecho, más q u e、pues, tuve que agarrar mi teléfono para contestar. ¿O sea que no tienes una relación ahorita? No, no, no me interesa. Te lo pregunto, Gloria, y te hago esta llamada porque Rubén pensó que él era especial para ti y nos platicó todo lo que te ha mandado de dinero y él creía que posiblemente tú le ibas a mandar los chocolates a él. También nos platicó de que lo estás empujando a que se case contigo y, bueno, pues de eso se trataba la llamada. No, la verdad no, porque son muchas mentiras y no. A mí no me, me gustan las mentiras, no me gusta la falsedad. Y no me interesa para nada. Oh, no. Rubén, ¿te ha mentido mucho a ti? Sí. O sea, Rubén no es especial para ti porque te ha mentido mucho. Sí, la verdad que sí. No me interesa. Bueno, Rubén, ya lo escuchaste. Eres un mentiroso y olvídate de Gloria. No,、oh. oh, gracias. Gracias por la verdad. A ver quién mintió más o quién mintió menos. Lo bueno que salió l a m e n t i r a a relucir. A ver, Rubén, tú dijiste que le has mandado mucho dinero última, la última vez, como 10 mil dólares, y que quiere ella casarse a la fuerza contigo para que la lleves a Estados Unidos contigo.、Ah, ¿Ya colgó? Márcale otra vez. Entonces, Rubén, ¿qué onda con esta mujer? Para que veas con la, con lo que la moneda que le pagan a uno, ya te digo. ¿Ella por qué dice que tú eres un mentiroso, esto y lo otro? Para, para que veas, ella, ella sola se está ahogando, ella sola fue la de la mentira. Pero dijiste ahorita a ver quién ha mentido más, quién ha mentido menos, o sea, si ¿sí、la has mentido en algo, en qué le has mentido tú a ella. No, verdad, bueno, que no l e he m e n t i d o No le he mentido. Choco, ¿por qué quieres tratar de mentirosa al Brody si él está diciendo que él no mintió? Ella sola se está ahogando, ella sola se está dando a entender que ella mintió. Le, claramente está diciendo que nadie le interesa, que está de aquí. Como te digo, es una mentirosa. Bueno, sí, porque supuestamente tiene una relación contigo, ¿no? A ver, ahí está marcando. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para. No, ya ni puedes dejarle mensaje, vuélvele a marcar. No, ya no contesta, ya no contesta. Rubén, me acabas de decir que ella te ruega de que te cases con ella para que tú la lleves contigo a California. ¿Cuándo fue la última vez que te pidió que se casaran? Hace 15 días, este, este sábado no fui a Tijuana, el otro sábado fui a Tijuana la Mirea, viérgate lo que me está diciendo. Wow, qué raro, hace apenas dos semanas. ¿Me entiendes? Muy raro todo esto, ¿eh? Está raro, ya te digo. Luis, como, te digo como te digo, no fueron un dólar ni dos o tres dólares, fueron más de 10 mil dólares. Que, en menos de seis meses, s q u te digo? Mucho dinero, son como 210 mil pesos. Aparte de lo atrasado. Aparte de los 10 mil dólares, de los 210 mil pesos, ¿hay más dinero que le has dado? Sí, pero p a r t e n o、no、contando lo que pasó. O sea que tú le has mandado mucho, mucho más dinero que eso. Ajá, en, en, seis, como en seis meses le di más de 10 mil dólares. e m e s t e m o e y Here we g r e s q u e algunos 20 mil dólares? No, más de 20 mil dólares. Más de 20 mil dólares. Tú tienes 64 años, ella solo 35. Eres 29 años mayor que ella. ¿Tú dejaste a tu esposa por ella? No, yo soy sortero, ¿para q u te voy a decir? No, por ese lado no, no he mentido. Yo me d i v o r c i é h a c e como 15 años, ya te digo. Oye, pero tanto dinero que le has mandado, ¿ese dinero tú lo tenías guardado o has pedido prestado para enviarle? No, pues tenía un ahorro y i g u a l l o que tenía este, ahorrado también y todo se acabó. Oh no. Ahora te quedaste sin dinero y sin mujer. No,、nah, pues tengo trabajo, gracias a Dios, ya te d i g o Hay que juntar más dinero para mandarles más. Eso es todo, primo. Nos podrán quitar el dinero, lo que quieran, pero jamás lo trabajador y la honra y la dignidad. Vote por mí. Eso, eso es cierto. Cálmate tú, político. Lo que no entiendo, Rubén, tú y muchos que hacen el chocolatazo y los que me están escuchando, no sé por qué el afán. De mandarle dinero a la novia, ¿por qué el afán de comprarla con regalos, dinero? ¿Para qué? O sea, eso es muy naco. e s lo que te digo, ¿sabes cómo le, le hablan a uno, pues? ¿Lo entiende? Es lo que te cree. No está contestando, Chuco. No, ya no va a contestar. Ya te digo. No, ya no contesta. Le estamos marcando y marcando y no contesta. No, ya no contesta. Bueno, muchas、pues、gracias, estoy en el trabajo, ¿eh? gracias por su. No, y、Ahí、hay y que trabajarle porque tienes que recuperar los 30 mil dólares que mandaste. Ah, ándale, ajá, ándale pues. ¿Y según en qué trabaja Gloria? t a、ah, m b i n ¿por qué te voy a decir que en esto?、Señor? Porque pues, no, Nunca me ha interesado dónde y... trabaja o cómo le hace. ¿Lo ves? Es que no entiendo. No sabe nada de las mujeres y sí les mandan mucho dinero. Pero me imagino la pasabas a gusto con ella, ¿no? Oh, fantástico. Pues 35 años, choco. Este 64 le inyectaba vida. Da, primo. ¿Estaba buenota la morra o no? Más o menos. Ni eso. Uh, con ese dinero, 30 mil dólares, te llevo a conocer a las Kardashians, primo. Ya dijiste. <risa> Ahí estamos, pues, bye. Ahí estamos, gracias. Adiós. Ok, bye. Esto fue el chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1 triple 8 8 7 4 26 56. 1 triple 8 8 7 4 26 56. Erasno y la chocolata. <risa> El polka más chido para escuchar. Era muy la chocolata para escuchar. Es el c h o más c h i d o para escuchar. Para carcajear el polka más chido. Bien,、sí, sí, sí. ¿cómo se te ocurre? ¿Qué hora vas a v o l v e r Bueno, vamos con. Tenemos a Patti. Patti, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, p a t t Paty? Bien, bien. Qué bueno. A ver, pues platícanos cómo fue que te pusieron el cuerno, cómo fue que encontraste que la persona que tú amabas andaba con otra. Ah, bueno, pues para, para esto, eso pasó hace un año y medio. ¿Apenas? Sí, el año pasado. Entonces ya llevábamos tiempo viviendo juntos, como cuatro años. Ajá.、Uh -huh. Este, y yo lo descubro porque ya tenía tiempo que él actuaba muy raro cuando cuando él era una persona muy diferente. Entonces, llevamos tiempo conviviendo y yo me daba cuenta que él ya no. Él se comportaba extraño. ¿Cuánto, tenían de, ¿cuánto muy... tenían de casados para entonces? Pues ya cuatro años. Cuatro años cuando estás ahí con él, pero ya había cambiado, ya no era pues,、eh, romántico, tierno contigo, no había cariñitos. Uh, sí, y llegaba muy tarde a la casa y se molestaba cuando yo lo llamaba o cuando le preguntaba dónde estás, ya vienes, cosas así. Él se molestaba, me contestaba mal. Entonces yo sí、eh, pensaba que había algo, pero no, no quería pensar que era por otra persona.、Uh -huh. O sea, tú decías quiero、ah, mantenerme,、sí. no parecer así tóxica y eso. Este, tú, tú mantenías la, la cordura, ¿no? Sí. Este, hasta que un día estábamos viendo、eh, un programa en su celular, estábamos ya acostados y ya era un poco tarde, entonces le llega un mensaje a su, a su teléfono y él se pone todo nervioso, apaga el teléfono, ya no quiso seguir viendo el programa. Y yo le dije que qué pasaba, que, quién era esa persona. Y él me dijo, no, es un cliente. Entonces le dije, bueno, si es un cliente no hay problema que yo vea, porque. Nunca nos ocultábamos cosas en el teléfono, o sea, él podía tomar mi teléfono y mirarlo, y yo podía tomar su teléfono y mirarlo. Oye, Pati, pero si yo estoy viendo el celular con mi pareja y llega un mensaje, una notificación así que aparece en la pestañita del celular arriba, y sale ya con corazoncitos y besitos y cositas así, ya、sí. no puede ser del trabajo, ¿no? Sí, claro, y como, pues sí, yo sé que tiene clientes porque su trabajo, pues sí, ahí tiene hombres y mujeres clientes, ¿verdad? Entonces,、eh, igual no quise,、uh, no quise reclamarle tanto hasta no tener las pruebas necesarias. ¿Y se puso este, nervioso cuando le llegó el mensaje? Sí, se puso nervioso y ya no quiso ver el, la, la, el programa que estábamos viendo, ya pro, no lo quiso ver. ¿Qué、no? programa veían? ¿Qué programa veían? La verdad, estábamos viendo, este, pues veíamos cosas en el YouTube, pero. Está viendo un programa de infieles, ¿sabes? Se llamaba Cheaters, Cheaters. <risa>、okay. y, y bueno, también siempre que veíamos el programa de esa famosa, de la YouTuber que hacía casos de infieles, yo decía, no, pues, ¿cómo puede haber gente así, no? Si ya no quieres a una persona, simplemente la dejas, pero no la engañas. Sí, bueno, aunque esos、sí. casos de eso,、eh, ya, ya lo dijo, eso, eso es falso. Mejor si quieren escuchar o ver algo de verdad, escuchen el chocolatazo, esos sí son de verdad. <risa> pero bueno, Patito, e ¿no? sí. ¿cómo una gente puede ser parte de esto y engañar, no? Sí, y él también decía, sí, ¿verdad? O sea, siempre como que siempre estaba de acuerdo conmigo en, en ese aspecto. Entonces yo por eso siempre me imaginaba que las cosas andaban mal, pero no en ese, no en ese sentido. Hasta que、eh, pues me doy cuenta, yo me grabé bien la fotografía de la persona. O sea, porque el mensaje que le llegó fue de WhatsApp y aparecía la foto de la chica. Ay,、ah, entonces... este muchacho, ¿por qué no le quita las notificaciones, maestro? Debemos hacer un programa que se llame Salvando Infieles, <risa> No, ¿cuál Salvando Infieles? s <risa>、no、Bueno, entonces viste la foto dijiste: ¿esta foto te la memorizaste <risa>、sí. para qué? ¿Cómo la usaste? Porque, porque al otro día me puse a buscarla en Facebook, o sea, entre sus amigos o amigos de sus amigos, quizás, no sé. Dicen que cuando alguien busca, encuentra, y uno de mujer siempre es, es muy buena buscando cosas.、Claro. Entonces yo, yo memoricé la foto y como si me hubieran puesto a la persona exactamente ahí, la encontré. Y yo quise saber quién era ella. ¿Dónde la encontraste? ¿En el Facebook? ¿En el Facebook? Sí, la encontré en el Facebook a la chica y, y supe que ella era, bueno, maquillaba, era maquillista. Ha、ah, de estar buena. <risa> ha de estar buena porque. No, acá estoy, digo, ha de ser buena para maquillar. Ay, ok, k luego? Entonces, yo este, me, me, me grabo toda la información de ella. Sé que ella trabaja por donde, pues muy cerca de donde vivíamos. Entonces yo le comento a una amiga y me dice mi amiga, pues a una buena amiga mía. Entonces le dije: ¿Sabes qué? Yo quiero ir hasta allá y averiguar, porque、mm. él borró todos los mensajes, borró todo. Este, entonces yo fui a, a donde ella trabajaba y este. Y mi amiga fue conmigo y le dijimos que ella se iba a casar el próximo mes y que andaba buscando a alguien para que la maquillara. Oh my god, pero mira qué manera de llegarle y qué dijo ella. ¿Ella te conoció? ¿Se vio nerviosa o no? No, ella de hecho no sabía ni tenía idea quién era yo. Porque、ah, okay. en el, él, ella no la tenía de amiga en el Facebook a, a él, o sea que no、mm. sabía. Sabía que era casado, sí sabía, pero no sabía quién、ah, era yo. Ah, ok, ok. Entonces, mi amiga fue, hicimos todo eso, llegamos ahí a donde ella nos citó, este, nos dijo: a tales horas tengo libre, puedo hacerles la prueba de maquillaje y todo. Este, llegamos ahí y en, en lo que estaba maquillando a mi amiga, porque ella era la que supuestamente se iba a casar, yo le dije a mi amiga: ¿Sabes qué? Se me terminó la pila del teléfono, este, necesito hablarle a mi esposo para que recoja a las niñas de la escuela. Eh, y mi amiga me dice: ¿Sabes qué? No traje mi teléfono, quizás lo dejé en el carro, no fue y A ver, a ver, p a t e p a t e p a t e u s t e d e s son u n a s e x p e r t a s y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a v e n a v e n a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a e r a v r e s t o mi t e l é f o n o y e r a ver, a ver, a v e a ver, a Y yo l e d i j e Le dije, no hay problema, me dijo, no. Y su teléfono ni siquiera tenía clave, o sea, yo podía acceder、eh, a todo en cuanto me lo dio. Y yo me fui al WhatsApp, porque de ahí es donde ella le, le mandaba mensajes a él. Y yo miré toda la conversación que ellos tenían, así fue como me enteré que ellos recientemente é l h a b í a acompañado a comprar un carro, cosas así. Y vi.、Um, pues Vi tristemente todos los mensajes que él le mandaba a ella. Había fotos, y... había fotos, sí había fotos, pero no es、no no, que no ella、corpus. le mandara.、Okay. Más bien, s í ella subía fotos a su estado de WhatsApp y él se las comentaba, ok. Y entonces,、eh, si había una relación, le dijiste a ella, él es mi esposo. No, la verdad en ese momento no supe cómo reaccionar. O sea, vi, solo vi, miré las conversaciones. Quise mandarle un mensaje a él de, del celular de ella y decirle que lo había descubierto todo, pero en ese momento no, no pero, la verdad pero, no.、Wow. Pero, pero, pero, ¿sí le llamaste a tu esposo o no? No fui, esperé a que él regresara del trabajo. No, no, pero me refiero, que... me refiero a que ella te prestó el teléfono esperando que tú hicieras una llamada, no hiciste、sí. la llamada. ¿Qué le dijiste? ¿No o voy a llamar、no. siempre o qué dijiste? No, salí, agarré a mi amiga del brazo y salimos de ahí. O sea que ella finalmente tal vez se dio cuenta que yo había encontrado algo. Pero no le reclamé nada, no le dije nada. s i m Pobrecita, ella pensando que iba a s e r un maquillaje para una boda, dijo, valió madre. Seguramente. Ok, y entonces sales tú enojada y le dices a tu esposo, ya lo descubrí todo, ya vi todo. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, la verdad, yo me puse muy mal que no tuve tiempo de llamarlo ni de nada. Yo solo quería llegar a la casa y saber por qué había hecho eso o pedirle alguna explicación. Pero cuando él llegó, Este, pues. Sí, trató de defenderse y decirme que yo estaba loca, que, que yo solo miraba lo que yo quería mirar, que ella solo era una amiga y me dijo: Yo le puedo llamar y le puedo decir que te diga. Entonces o sea, él le llamó. Todavía el descaro de este hombre, oh my God. Sí, entonces yo le dije que no quería más explicaciones y le puse sus cosas en la puerta y le dije que se fuera y. Y entonces él me dijo: Ok, me voy a ir, pero pues te vas a arrepentir porque yo no ando con ella, ni tengo nada que ver con ella, ni nada de eso. Y yo le dije: Está bien. Yo, yo vi lo que tenía que ver y yo comprobé lo que tenía que comprobar, pero él no sabía hasta ese momento que yo había ido ya, ya y que yo、visto. había revisado el teléfono、uh -huh. de ella. Sí. A ver, tenemos muy poquito tiempo para terminar la historia.、Eh, ¿Sigues con él? No.、Eh, ¿Ahí terminó todo? Sí. Eh, pues sí me buscó, a la fecha todavía hace poco、eh, me, me pidió que volviéramos y que lo perdonara. Me dijo que esta vez iba a hacer las cosas bien, que ya no iba a haber este, pues que haber no iba a haber ya malos entendidos, que yo podía revisar su teléfono, quedarme con él, lo que yo quisiera hacer. Pero la verdad fue algo que me dolió muchísimo, entonces la, ya no quise. Pero no, no. ahorita estás pues en, es, en ese duelo de, de ver qué, qué sucede, ¿no?、Uh, pues digamos que sí. Está bien, digo, está, está bien porque a veces hay gente que necesita otra oportunidad y, y a ver qué sucede, porque imagino tú lo quieres. ¿Tienen hijos ustedes? No, no tenemos hijos. Muy bien, bueno, pues igual puede ser un poco más fácil. Pues bueno, te agradezco, Pati, que hayas hablado conmigo. Se escucha como que estás trabajando, ¿qué estás haciendo? Sí. Sí, sí, estoy trabajando. Trabaja Choco tallando espaldas del garbanzo, no sé, de todos los granos ahí. Estaba picando lechugas, ¿escuchas? s qué trabajas, Pati? Ah,、uh, no, trabajo para una compañía de teléfono. Y, y hay que limpiar los teléfonos bien, Choco, del WhatsApp especialmente, porque luego、no, te los ven. Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho la plática, Pati. Gracias por hablar con nosotros y cuídate mucho, ¿eh? Ok, muchas gracias a ustedes. En la radio y el podcast, ellos están. よく l ると、よく見ると、よく見る l よ e 見ると、よく見ると、o く見 u と、よく見ると、よく見 i と、よく h ると、よく見ると、よく見ると、よ a 見ると、よく見ると、よく見る c よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見る o よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく o ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく見ると、よく l ると、よく見ると、よく見ると、よく o ると、よく見る よし、よし que、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よ e よし、よし、よし、よし、よ e r a s t o no tiene que ver nada la rodilla、no? con, eh, con, tu, con tu voz, por favor. Te desconcentra el diafragma, Choco.、Sí, cállate, Garbanzo. Contigo no estamos hablando. Ahí ya se está riendo, es Alejandro Fernández. Te tenemos la sorpresa, Choco, tu ídolo, Alejandro Fernández desde Jalisco. o Alejandro, ¿cómo ¿Qué tal, estás? q u Bien, querido verano, ¿cómo estás? Hola, Chocolata, ¿cómo a n d a s Muy bien, gracias por hablar con nosotros. Y bueno, que estoy muy contenta de tenerte. Estamos viviendo momentos especiales con todo lo de las elecciones y todo este asunto. Y bueno, para ti ha sido un año increíble, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Chocolata. Sí, creo que estamos viviendo unos momentos. Bastante importantes y muy responsables de nuestra parte civilmente, pues sobre todo de todos los latinos que vivimos allá, porque hay que hacernos entender que el voto, el voto del hispano cuenta muchísimo y es muy importante que salgan de su casa a votar para que después no se estén quejando de, pues, este, de los maltratos de, de los presidentes o, o, o de lo que esté pasando en el país, ¿no? O sea, es súper importante que salgan a votar por lo que quieren votar, por lo que ustedes necesitan. Este, que escojan a su, a su mejor candidato y que voten pues, por, por el que quieran, para que después no anden este, quejándose、eh, de, de muchísimas cosas. ¿no? Yo creo que es muy importante、claro. y estamos、eh, muy a tiempo ahorita para, para、eh, pues, hacerles una atenta invitación a, todo, a toda la gente latina y a todos los hispanos y a todos los mexicanos que vayan. A votar, que es muy importante. Oye, y muy padre, porque a mí me dijeron que tú, obviamente, has hecho tus tours por Estados Unidos y estás consciente del poder que tenemos los mexicanos, los latinos en Estados Unidos, y tú lo has visto en tus tours, ¿no? Donde te pare, s estás en Denver, estás en Dallas, Houston, New York, Miami,、eh, en El Paso, Los Ángeles,、eh, San José, San Francisco, y ves el poder que tiene、eh, pues、nuestra comunidad, y dijiste. Eh, quiero hablar contigo, Choco, porque me gustaría invitar a esta gente que se haga sentir. Y hay muchos que están ahí que pueden votar y muchas veces no lo hacen, y es una pues, oportunidad muy importante. Lo dijo Ricky Martin, Alejandro. Lo dijo que aquel que tiene la posibilidad de levantar la voz para, para esto y no lo hace, pues es, un, es un, un verdadero pecado. Y qué padre que tú digas, me vale lo que piensen, yo quiero decirles que salgan a votar, porque muchas veces lo toma mal la gente y dicen, tú dedícate a cantar, ¿no? Sí, claro, o, o, o de repente, bueno, no, no. Este, un consejo de quien sea siempre va a ser bueno.、Claro. Eh, que nosotros estemos invitando por c i e r t a s z o n a s públicas o por a l g unas figuras públicas que nos dedicamos a esto.、Eh, como tú dices, bien dices, tenemos la oportunidad de viajar por, por, por todos lados de, de forma en, en trabajo y vemos la fuerza, la fuerza que tenemos los latinos. Entonces, también es una, es una invitación a decirle a las personas que. Que, que no tengan miedo, o sea, es un, es, un, es, es, es un privilegio que tenemos y que lo tenemos que este, explotar. O sea, es, es, es un, el voto lo, no, no, no lo deben a todos y es, eh, eh, tenemos que hacerlo pues, para que después no estemos este, quejándonos de lo que está pasando. Y tampoco una cosa también muy importante es que. No tengan miedo, o sea, no tengan miedo de lo que, de lo que pueda pasar. ¿ves? Hay mucha gente que, con tal de, de no contar con el voto hispano, pueden, pueden amedrentar o pueden este, asustar a la gente de que va a haber、eh, redadas o cosas así,、no. y es imposible. No te pueden hacer absolutamente nada, pero hay que dejárselo bien claro a la gente, a la gente que n o s e s t á escuchando, porque hay mucha gente que sí tiene mucho miedo y por eso no lo hace. Sí,、Entonces、no, el, hicieron、prendido. una cabalgata. Hicieron una cabalgata en Las Vegas de, de señores de mexicanos, como unos 100 a caballo, fueron a votar. Imagínate, la gente, yo creo que ahorita ya no debemos de tener miedo. o、sí, por qué no me a v i s a r o n hombre?、Sí. Yo hubiera ido encabezando ahí las cabalgatas. ¡Uy, <ríe>、oh, te iba! a u iba! ¡Uy, hubiera estado chido! Yo hasta me hacía pasar por ciudadano para votar ahí. ¡Vámonos! s ¡Uh! a huevo! ¡A huevo! Oye, oye Alejandro, y, y, y a ver, el, el, el, el álbum. Hecho en México, número uno. Tres sencillos, número uno, incluyendo este de calibres, con a l i b r e s c calibre 50 y nominado a tres Grammys, papá. ¿Qué tal? ¡Ay, ay.、Yeah. c a s i nada! ¿Qué te puedo decir, e s t o y feliz, de verdad, muy contento, porque, pues, como bien saben todos, se los he dicho y lo he repetido en muchas ocasiones que hemos hecho entrevistas para promocionar este disco. Que es un disco muy importante, que era el regreso para mí, este, que marcaba pues, el regreso a la música mexicana y que era muy importante. Este, entonces, pues qué mejor、eh, que pues, redondear todo y que, que la cerecita, el pastel, esté e s nominado por estos grandes, grandes premios, ¿no? que para mí yo creo que son uno de los más, de los más este, prestigiosos y con gran reconocimiento en la industria musical. Oye, Más allá del talento que tienes, el carisma, obviamente el, el seguimiento, creo que has hecho algo diferente. No sé si me equivoco, pero has estado más accesible, ¿no? O sea, te he visto en muchas entrevistas y creo que es parte que muchas veces muchos artistas dejan de hacer, ¿no?、Eh, sí, Chocolate, creo que sí habíamos. Este... No, no a propósito, pero sí habíamos. Siempre mantenemos la, una muy buena relación con los medios, con las estaciones de radio y c o todo, pero creo que、eh, por lo mismo y por, para darle importancia al disco que, que, que teníamos, no es como que me hubiera alejado. Pero sí le quisimos dar una importancia al, al, al material que estábamos sacando por, por lo que representa. Y pues、eh, tratamos de, de, de salir y, y que se e n t e r a r a n hasta debajo de las piedras que teníamos hecho en México ya en el mercado. ¿no? Oye, oye, Alejandro, hay una rola de tu jefe que dice: La migra a mí me agarró 200 veces cruzando. Y así, ¿no? Entonces, esa rola me acordé porque tu jefe, don Vicente Fernández. Eh, el cruzó o de ilegal para Estados Unidos.、No. ¿Es, ¿Es neta o es mentira? ¿En serio? No, es verdad, es verdad. A mí, yo recuerdo. De, eran de los, de los momentos más, más c h i n g o s que teníamos en familia, porque era cuando mi papá. Este, pues llegaban muchos tíos, muchos tíos de él, de la infancia, este, amigos de él, y normalmente se, se, o sea, nos hablaba a todos en la cocina. Este, Empezaban a, a cotorrear mis tíos,、eh, tomaban unos t e q u i l i t a s y empezaban a recordar pues, sus infancias, sus momentos, los momentos difíciles. Y eran momentos muy, muy, muy emotivos en donde pues, mi papá nos contaba de cómo le costó este, pues, el trabajo que, que le costó llegar a, a donde ha llegado, ¿no? O sea, todo, todo,、eh, toda su juventud, lo difícil que le pasó, este, que mi abuelo se quedara sin, sin, sin, un, sin un centavo, este. Eh, mi papá tenía que empezar a trabajar, ayudarlo, ayudarlo en, en el ganado,、eh, por, por, por buscar una mejor vida y ayudarle a, a, mis, a mis abuelos. El,、eh, pues se fue a Tijuana y de Tijuana se, se, se cruzó a Estados Unidos para buscar una, una mejor vida. Y pues le tocó, le tocó, le tocó estar allá de mojado. Y, y pues eran anécdotas increíbles que, que、pues、nos v a m o s a quedar. Este, hasta que m i p a p á l o s vuelva a contar, ¿no? Para todo, para todo el mundo. Sí, oye, wow, pero qué, qué, padre. qué padre de esa manera. Yo creo que valoras más、eh, donde estás ahora, Alejandro. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿en qué trabajaba tu papá? ¿Qué te les platicaba? ¿Qué hizo en Estados Unidos cuando trabajaba él? así、si、en pocas palabras, v i s e la película de Hector Suárez, entonces casi que era u n de mis mejores actores y, y actores preferidos. Sí, me caía muy bien. ¿Ricardía、eh, Mexicana? Este, la del Melluso. s Ah, el milusos í cómo no. Claro, claro. Sí.、Oh, bueno, ah, pues así. <risa> así ah, no, en、cierto? serio, chaval. En, en, en lo que le cayera la c h a m a de lo que fuera. Mi pa p á también、este. trabajó de todo choco, también era tirador acá en Los Ángeles. s h o r f o Tiraba la basura y todo, ustedes、ah, no lo piensan mal. a h ok, ok. Ese es el problema.、Eh. <risa> Muy bien, oye, pues ahí está don, don Vicente, tú conectados con la comunidad latina hispana y por eso dices tú. Échenle ganas para que ustedes también pues tengan mejores servicios, mejor salud, y, y, y qué padre、Finalmente、que tú seas es esa esto, voz. No, es, es, es, van, a ser, van a ser beneficios que ustedes con el voto van a estar buscando. O sea, la gente hispana, nosotros, y, y ellos son los que nos van a dar voz y voto a, a los que no vivimos allá. O sea, eh, eh, todo, eh, todas las cosas, que, que, que todos los beneficios que puedan, que puedan buscar, este. Están ahí en el voto. Vayan y voten y vayan por su presidente para que se les dé todo lo que ustedes están buscando. Oye, las r a p i d i t a s antes de irnos, ya es Día de Muertos. Alejandro Fernández, cuando vienen estos días de, de Día de Muertos, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? ¿Quién ha muerto que más te ha dolido a ti? Mira, e r a s afortunadamente, gracias a Dios, no, no, no he tenido grandes pérdidas.、Eh, creo que. Te las puedo contar, yo creo que con las manos de los, de, de los dedos. Este, y pues una de las, o sea, definitivamente de las que más me han dolido, han sido los de mis abuelos, maternos, perdón,、eh, que pues nos fue hace ya como 20 años que, que murieron. Y murieron ya muy grandes, o sea, la verdad es que sí los disfrutamos muchísimo. Murieron como de 90 y 97 años. Uff. Este, y, y、um, ahora en esta época, con la época de, de COVID, este, tuvimos una pérdida que fue una pérdida muy dolorosa. A o、no、m e j o no, no quisimos este,、pues、hacer mucho ruido,、eh, pues, por, por, porque estábamos en, el, en, en, en plena pandemia y,、pues、no, justo en los momentos en donde no se podía ni siquiera. Poder, no, no, te, no te daba ni siquiera el permiso para poder velar a las personas. n ¿no? o、oh, wow. Entonces, este, acaba, acaba de fallecer una hermana de mi mamá、Uy. hace como cuatro meses, que literalmente era mi segunda madre, o sea, era la que siempre estuvo conmigo, la que, bueno, con, con, con mis hermanos y conmigo, la que nos cuidaba cuando mi, mis papás se iban de viaje. Este, literal, era mi nana, mi, mi mamá, mi segunda madre. Y bueno, pues yo creo que han sido una de las pérdidas más grandes que he tenido hasta ahora i t en vida. Qué, qué duro, ahora、wow. sí que no sabíamos esa, tú choco. Bueno, pues ¿qué, qué padre. No, no, no, no, no, no, no, es una noticia、eh, no, no que no la publicamos. Sabes que nosotros siempre nos, nos hemos reservado muchísimo, pero pues ahorita que me preguntas y pues me e s t á preguntando que qué se me viene a la mente, que si he tenido pérdidas grandes ahorita en estos días que se acercan, y sí, va a ser uh, de, uh, de las primeras personas que. De hecho, tengo decorado toda mi casa con mis empasúchiles y, y altares y todo,、sí. muchos, o sea. Ya con nombres y fotos. <risa>、eh, es, el primer, es el primer altar que hago. Bitch, el, el otro día yo puse ahí donde yo vivo yo vivo en un garage. Yo rento un garage ahí en b e l Gardens y puse fotos de muchachas y me dijeron, ¿y eso eras? No le dije, es que son las que yo he matado, bebé, Ay, ahí、no. en el、uh, Six. <risa> <risa> <risa> Oye, pero no, chicas. y o las maté. Yo sí, las sí. maté. Este, tenemos un mapa, Alejandro, un mapa y le ponemos tachuelas. <risa> y, y entonces en cada lugar que hemos este, hecho fechonías, tenemos. Una tachuela, este, fuimos al Mundial de Rusia, en Brasil, en, en Japón, e s t a d o s Unidos, y, este, y, y la verdad se ve feo. Yo ahorita llegué y dije: Ya son muchas tachuelas, ya no más tachuelas. Ay, ya, ya. ¿Eso, eso no es de、no、hombre. De, deja tú la cachuela a los mismos regalos que has de dar d e s Y sí, allá en Crossnavar, en Rusia, le hablaron el otro día. Oye, por último, Alejandro, sabemos que eres un party boy de repente, obviamente cuando se, se presta. ¿Has hecho alguna fiesta de disfraces? ¿De qué fue el último que te has disfrazado? En h a l l o w e e n la última vez que me disfracé fue、eh, de Catrina, de, de Calavera. De Cat ah, ¿Cómo que de Catrina? De... No, no, n De, de, de Calavera. De Calavera. Ah, de e s q u e l e t r A ver, niños, cálmense. No, además, yo no me lo imagino vestido de la Catrina. De Catrina se v i s t i ó mi vieja. Yo me voy a decir q de Calavera, pues. No, pero de Cat、ah. hay Catrina, versión hombre. Simplemente no traes el e s q u e e t Bueno,、hombre. es el, el mismo、claro. esqueleto, ¿no? Pues, claro. Eh, Acomódenle. Eh, el, esque el esqueleto, exactamente. Estuvo, estuvo muy divertido. Muy b i e n Pues ojalá i g u e l van esos tiempos, Alejandro, que volvamos a hacer fiestas porque pues ya se necesita. Y pues a ver si te invito, porque l o ya ves Ay, que. ¡No, no, no! Claro que sí, Chocolate, y, y yo e n c a n t a d o e n c a n t a d o Ya sabes que eso es más fácil que la tablita del c e r o del uno, cualquiera. Ah, bueno, ya está. Bien, él es Alejandro、eh. Fernández, él le echó chocolata. Salgan a votar. Hasta pronto, Alejandro. Que salgan a votar, este. Es importantísimo, por favor, no, no, no terminen de decírselo hasta, hasta que se acaben las, las elecciones. Sigan o s e l repitiendo a todo el público que es muy importante que salgan a votar, que ejerzan su voto. Ahí está, ya regresamos, señoras y señores. s Y si hablamos.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 チーズパー escuchar! Chivo d ¡Eras los Choco. Buki e no, eras no, cállate, hijo! <risa> ¡Ay! Sí, oigan, pues estamos viviendo、eh, momentos muy padres con esto de poder tener la oportunidad de votar y darle fuerza a nuestra comunidad. Y Diablito, sabemos que tú eres así de rock y tienes tu estación de radio por internet que es Radio Tóxico. Sí. Y Alex, Alex de Maná, me ha dicho que, bueno. Te, te adora. O sea, dijo、no. que tú eres el primero en haberlo apoyado, de los primeros en apoyarlo, que te quiere mucho. Y dije yo, la verdad, ¿quién soy yo para entrevistar a, a Maná, Alex? Nadie. ¿Por qué no el Diablito, verdad? Sí. Que, que、ah, lo haga él. Es una broma, y ¿verdad? vamos a hacer que esto sea radio tóxico el día de hoy. ¡Ah, no, mira! No, no, no, chico, ¡Nivel o no, n nacional!、No, ¡Qué bárbaro! ¡Radio、no. tóxico en vivo! A ver, dale, Diablito. A ver,、barro. venga, vámonos. Choco, gracias, ¿eh? Vas, vas, vas. Ok. Oigan, chavos, pues estamos aquí con Alex, el animal González,、eh, el mejor baterista de todo el mundo. Forma parte de una banda que se formó en 1986. También forma parte de un grupo que se llama De la Tierra, que se formó en 2012. Y también es dueño, creador de su propio tequila, Mala Vida. Y bueno, aquí está Alex de Maná. ¡Muy buenas、Alex. tardes! Muy buenas tardes. ¿Qué onda de Arlito? Oye, gracias por esa. Esa presentación, la verdad, no, no me considero el mejor ni soy el mejor. Yo, más que nada, toco con mucha pasión y me encanta a prender a la banda, a prender a la gente. Y ojalá, así como siempre, les guste lo que hago. i g u a l aquí estamos、eh, para hablar de algo muy, muy importante: que es para decirle a todos nuestros paisanos, toda la raza latina, todos los mexicanos, toda la gente que está por allá,、eh, que nos están escuchando, que por favor. Salgan a votar este 3 de noviembre, es importantísimo si pueden votar antes,、eh, pero sí es muy importante que todo mundo、eh, aproveche este derecho tan maravilloso que es poder salir a votar. Así es, Alex. Hoy, Alex, aquí en mi programa、eh, que se escucha a través de e r a s m o Chocolata,、eh, que es r a d i o Tóxico, <ríe> tengo aquí unos invitados. Aquí de lujo también este, está Erasmo, está la Choco, está el, el Hermancio Doggy. Gracias, Alito, por terrenos y, en tu. Hola,、rito. hola, muy buenas tardes a todos, todas. ¿Cómo buenas, tardes. Por allá? buenas tardes, Alex. Y, qué chido, la neta que me gusta como tocas la batería y más cuando te abres la cerveza. Eso está muy bueno y te la avientas. <risa> Muchas gracias. Pues ahora yo creo que lo voy a empezar a hacer con tequila. Pero bueno, qué bueno que te gusta esa parte del show. Oye, Choco,、eh, te doy la oportunidad de hacerle una pregunta aquí a、ah, Alex.、Eh, no, Oye, no, programa... no, Diablito, yo encantada, de verdad. Gracias, Diablito. He tenido oportunidades en mi vida, pero como está muy poca, <risa> te agradezco mucho. Diablito, Alex, de verdad, pues ya lo dijo el Diablito, la introducción tan. Tan interesante sobre ti.、Eh, tú te h a tocado ver en Estados Unidos el poder de convocatoria que tienen con la comunidad latina hispana y ahora tener la oportunidad de decirles vayan a votar debe ser algo también muy bonito importante para ti, ¿no? Sí, es muy importante y sobre todo,、eh, mira, cada quien puede escoger su partido, cada quien puede escoger a quien quieren escoger para presidente, pero yo creo que aquí lo más importante es que de verdad salgan. A votar, que de verdad se empapen de cada candidato, que investiguen bien q u e cada candidato va a ofrecer, sobre todo, no nada más para la comunidad latina, sino para todo Estados Unidos, porque al final de cuentas, yo que nací en Estados Unidos, independientemente de tus raíces, vives en Estados Unidos, naciste en Estados Unidos, eres parte de Estados Unidos de América, no es el Estado rojo, no es el Estado azul, es Estados Unidos de América y tenemos que pensar por el beneficio y el bienestar. De todos para los que vivimos en los Estados Unidos. Yo creo que la gente que no salga a votar, luego no tienen el derecho de estarse quejando, porque por eso es un privilegio poder salir a votar y decir, bueno, yo voté por este candidato o la otra persona, pero lo importante es, es, es tener ese derecho de salir y votar. Pero si no votas, entonces uno luego no se puede quejar de cómo están las cosas. No, dale. Oye, Alex, pero. Eh, te, te, te iba a decir algo, y está muy chido que, aunque uno no vote por、eh, votes por quien votes, la cosa,、eh, banda, es de que ellos vean, ellos vean, ahí tienen abiertos los micrófonos, guys. Este, tienen, eh, tiene, eh, ellos van a ver que el latino votó, y es importante que vean que el voto está ahí de los latinos, no importa por quien voten, ¿verdad? Mira, aquí es muy importante, los latinos somos ahorita la primera minoría en los Estados Unidos. Es muy importante no olvidar la importancia del, del latino, del trabajo que hace el latino en los Estados Unidos, que es muy, pero muy importante en lo que es la economía de los Estados Unidos.、Eh, muchos de los trabajos que hacen los, los latinos, otras personas ahí en Estados Unidos no los quieren hacer. Y el latino es luchador, el, el latino no se queja, el latino siempre sale adelante. Por eso tenemos que, que hacernos respetar, por eso tenemos que seguir. Eligiendo gente que apoya a la comunidad latina. Y también, por otro lado, es bien importante elegir a las personas que quieren apoyar a los Dreamers, a los DACA, a la gente que está trabajando, que son más de 11, 11 millones de, de, de, de, de latinos que están en Estados Unidos, igual que no tienen papeles, pero que son parte de, de la economía, parte de, de la estabilidad económica de los Estados Unidos. Igual, si no es correcto entrar ilegal a un país. Entonces, por eso Maná siempre ha venido empujando una reforma migratoria. Yo creo que las personas que entraron ilegal al país, yo te puedo decir, el 99,9% de esas personas fue para mejorar la calidad de vida de ellos o de su familia. Y son gente que está trabajando, que están pagando impuestos. Entonces, se puede hacer algún tipo de reforma para que estas personas paguen impuestos, pongan sus papeles en orden. Y ya pueden ser ciudadanos americanos. No, y así, aún así lo están pagando. Diablito, por último, ¿cuál es tu pregunta en tu propio programa que nos dejaste estar? Gracias, Diablito. No, gracias. gracias por estar aquí en Radio Tóxico a través de e r a s n a Chocolata. Alex, Ay,、no、muchas、más. gracias por llamar y, y darnos la información de la importancia que es para votar aquí en los Estados Unidos. Sabemos de que muchos gastan su voto y no votan. ¿Qué le dices a esas personas que aún no están d e c i d i d o s porque.? Este, podemos promover de que salgan a votar y todo eso, pero los que no votan, porque dicen, ah, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Qué le dice usted a ellos? No, mira, si todavía hay gente que no está decidida, hay mucha información, pero de verdad, como dicen, check the facts, no fake news, check the facts, la, la noticia verdadera. Puede uno checar los diferentes candidatos y, y empaparse bien para así luego tomar una decisión para decir. Quién vas a votar. Aquí lo importante, como decía yo, es que hay que salir a votar. La gente que no salga a votar dice no, ni uno ni el otro, es, es, es algo que de verdad de luego tiene repercusiones negativas para el país. Es importante salir, empaparse, educarse, informarse y salir a votar, en este caso por el nuevo presidente o si quieren reelegir e l presidente y también. Salir a votar para la gente que está en su condado y, y, y toda la gente que son parte de la comunidad. Y de verdad, el voto latino tiene un peso muy, pero muy, muy grande en Estados Unidos. Así que por favor, s a l e n a votar. Todavía tienen hasta el 3 de noviembre. Yo voy a votar el día 3 de noviembre. Yo voy a viajar a Miami, que es donde a mí me corresponde votar. Así que yo voy a hacer mi parte como buen ciudadano americano y、nice. votar. Oye, Alex,、eh, por último viene ya Halloween. ¿Cuál fue tu último disfraz que te pusiste de Halloween? ¿Sabes qué? Me pinté de, de, de Catrín, así como de Calavera. Y,、ah. y este, ya sabes que eso es bien. Es que es muy interesante porque aquí en por México, en Guadalajara,、no、Jalisco, en tu casa, celebramos los Días de los Muertos. Digo, yo sé que Halloween es más. Tradición americana y que me parece también muy bien y también se celebra aquí en. En, este, en México también, pero aquí lo bueno es que es, es doble celebración, así que tenemos Halloween y también Día de los Muertos. Sí, lo que pasa es que el día、eh, hablamos con Alejandro Fernández, le preguntamos sobre esto y él dijo que se ha disfrazado de Catrina, entonces dijimos Alejandro, y bueno, como que se recuperó en el camino y dijo: No, no, no, no, c、no, a t r i n fue lo、de、que quise decir. Entonces cuando dice tú c a t r i n nos quedamos como, viene la A, no, se quedó en c a t r i n Esos Alex son más.、Man. p o y Alex, gracias, eh! No, pues muchísimas gracias a ustedes, los quiero felicitar por, por esta labor tan importante de, de informar y, y de educar a, a toda la gente desde la importancia y el privilegio de, de su voto, porque sí tiene un, un cambio, un efecto, sí puede afectar los, los próximos cuatro años en la historia de Estados Unidos y bueno. Gran amigo d e a b l i t o como siempre, mucha suerte en tu programa Tóxico. Y bueno, a todos los demás les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por este espacio. Esto fue、gracias. Radio Tóxico, con e r a s de la Chocolata, en vivo por Alex Terna. Regresamos, señores, viene el padre José de Jesús. El padre José de Jesús nos va a decir qué hacen las almas ahorita. a El podcast d e r asno hecho colata. El más chido para escuchar. El podcast d e r asno hecho colata. A toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes. ¡Ahora! El que i n c o m o d a los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es. El doggy. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Se ve. Doggy. Se siente. El doggy está presente. Se ve. Muy bien.、Eh, a ver, permítanme, brodis.、Eh, si, si fuera un show que no tiene contenido, donde hay que hacer mucha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, y al último no dice nada. Aquí hay mucho contenido y muy importante. Dejémonos de porras, que esto no es política para andar ahí, bla, dar, dar, ahí como mensos peleándose por un político. ¿Quién fregado se pelea por un político en estos días? De verdad, a eso hemos llegado. Pero bueno, vamos con las, ya, las llamadas. Vamos con las llamadas. El Diablito cumplió años,、sí. eh, por lo tanto, así rapidito, nada más como. Eh, para quemarlo, porque aquí no, no lo quemaron, lo cuidan.、Eh. Vi que todo el programa lo han, no han dicho que es su cumpleaños, lo cuidaron. Y ahora, yo nada más quiero decir que de verdad, Brody, eres un ejemplo de ese, de ese hombre que está allá afuera que dice: Amo a mi familia, quiero a mis hijas, las adoro tanto. Pero si tanto las amaras, tanto las cuidaras, Brody, deberías de cuidar tu salud, porque muy pronto les vas a dar dolores de cabeza donde te, tienen que llevar. De emergencia al hospital porque se te va a tapar una arteria con tanta tragazón, gordura. De verdad, es que ustedes no han analizado esto. Hay gente que dice: Yo por mi familia doy todo, mi familia es lo más importante, pero se la pasan pedos, se la pasan、eh, la obesidad, cuántos problemas trae. Lo único que le estás dando es problemas a futuro a tu familia y no sabes. ¿Tú crees que de amor y que eso? No, güey. Eso así te quería quemar, b r o d y Carbanzo, te toca o te da miedo.、Gracias. No, este Diablito, la verdad es muy hipócrita, Diablito. Te quiero mucho, pero es muy hipócrita. q u é quieres decir? Ese papel de Yolanda Saldívar le queda corto a Diablito. Ah, h q u Uy, o sea, aquí es el que va a atacar por atrás. Muy bien, a ver, tenemos ahí a Edwin. Edwin, ahorita viene la Choco, viene e r Asno. Hoy que es su cumpleaños, atácalo. Diablito, yo te deseo feliz cumpleaños. Te iba a regalar un libro, pero como no sabes leer, ¿para qué lo hago? o Uy, Drop the mic.、Whoa. Drop the mic. Ahí viene Gessler.、Oh, ahí viene r a s n o viene todo. Solo. Yo, solo, lo, lo, yo, no, yo no lo quiero quemar. Nomás le quiero pedir un favorcito así pequeño. A ver,、eh, Doggy. Le quiero pedirle que por favor, un día antes, que nos mande un mensajito. Muchachos, aquí están las cosas para que se prepare. n No, para que nos lo mandes cinco minutos antes, ¿verdad? no más un favor.、No、Ni、más. cinco minutos. Pero, ¿de, de, de, de qué hablan? Y、sí, cuando, por ejemplo, necesitamos un audio, ¿me entiendes, Doggy? Ah, dice, para el show. Sí, para el show,、sí. y nos dice cinco minutitos antes. m e j o r e l día antes que nos avise. Y mira, todo、ah, lo、mira. prepara 30 segundos antes de entrar al aire. Es un privilegio que le estamos celebrando en este segmento el cumpleaños, de veras. Muy agradecido. Choco, aquí tienes a tu ídolo. Gracias por mi bueno, hamburguesa, choco. No hubo tiempo, había cosas más importantes durante el programa para hablar de su cumpleaños,、oh. pero qué bueno que es en este segmento donde obviamente casi nadie escucha. No, y,、eh, y quería decirte, Diablito, que sinceramente,、eh, como ahora que es tu cumpleaños, no entiendo cómo el Diablito está muy enojado. Con、eh, la gente que sale a la calle, con el coronavirus, pero a la vez está muy enojado con la gente que se queda en casa. O sea, yo no entiendo, hay gente que tiene un discurso muy raro en esto. Contradictorio, Choco. Contradictorio, y nada más q u e decirte que alíñate, n tienes el momento para saber qué es lo que quieres, porque de verdad、eh, te veo muy desubicado, es todo. Que cumplan muchos años más así de feliz, ¿verdad? Gracias, muy agradecido. ¿Tú? á n d a l e de l más grado. Ah, ese es que ese sale, mi favorito. Deja、no. la comida ayer, a s no.、Eh, ahorita es la hora de lunch. e Deja tu comida ahí, güey. Oye, yo quiero decirle al Diablito que cumplan muchos años más, Diablito. Pero、eso. que si tú te gustan las motocicletas, güey. Oye,、oh, ya la bendigo. Te gustan los carros de, de Fórmula 1 y eso. Asegúrate, güey, que quepas. s a h Eso de andar en una moto, según son. Las motos se llaman ninjas, esas. Y te imaginas un ninja, tú, ¿no? o p r r Y cuando va así, de, de que pega su rodillita gordita, huele a tocino.、Así. Y sí, ¿eh? Es todo. Gracias. Gracias, Doggy. Gracias, Doggy, por. r、wow. Ya me dijeron que lo tenía que hacer. ¿Cuál gracias? A ver, vamos con las llamadas, Brody. Vamos con las llamadas. Feliz cumpleaños a todos los que cumplan años y a, especialmente aquí al Diablito, ¿verdad? Oh, pues yo le deseo muchas felicidades. Yo va a cumplir muchos años más y. Y realmente me despejo de decirle abiertamente que yo sí lo quiero y lo amo, pero simplemente es una persona prohibida para mí. Pero realmente sí lo quiero y lo amo, pero yo sigo estando sola aquí con mi niña. Lo deseo mucha felicidad, que cumple muchos años, mi amor. Y gracias al locutor de esa radio y que, que, pues, yo no pude decir más cosas.、Qué、bueno, señora. A ver, Andrés, te escucho, Brody. Adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Permítame decirle que estoy. Permítame decirle que estoy hincado en una tabla con, donde sobresalen los clavos,、uh, vidrios, brasas ardiendo. Estoy hincado a n t i s t a r ¡Bravo! ¡Qué buen estudio, a n Bravo! Muy bien, Brody. Qué manera de ¡Bravo! mostrar cariño al gracias, gran líder. Gracias, Brody. Recuerden que lo que acá es decir, el Brody, él lo hizo, yo no les dije que lo hicieran. Nada más para cubrirme, no vaya a ser que al rato digan, ese güey quiere que nos cinquemos. Pero a ver, Brody, ¿cuál era tu pregunta o, tu, o qué querías comentar? Sí, maestro, mi pregunta es:、uh, ¿cuál es su comentario sobre las mujeres que tienen al esposo y apenas se va el marido a trabajar, tiene 10 minutos en el trabajo? Este, y. Ya le está llamando cualquier excusa, llamándole, mandándole textos. Ay, es que me llamaron y me dijeron esto y que... Esto, cada. cada en, por lo menos en cada hora, unas 10 llamadas. Bueno, hay dos tipos de mujeres. La,、wow. que, la que ...y la que se cree muy astuta, para mí es muy tonta. La que quiere como controlar m o o c a su marido, pero no le está diciendo que estás...、Eh, con quién estás, qué estás haciendo, sino que lo hacen indirectamente diciendo. Oye, mi amor, hoy, ¿no? o, o ¿qué crees que estaría bien que c o m a hoy? ¿O qué crees que estaría bien que comas tú? Y muchos brothers no lo procesan, dicen ellos. Nah, pero ¿qué tiene de malo, Doy? Es mi vieja, me está diciendo que qué comemos o qué rollo. Muchachos, ustedes no son tontos, no sean tontos. Los están <ríe> controlando de una manera indirecta. Esa es una manera de controlar ellas, de decir: Pues mira, yo aquí lo tengo. Y ella dice, ay, no, yo no soy tóxica. Yo nada más ...pues le pregunto, es mi, mi esposo, no tiene nada de malo. Señores, cuando llegue la mujer a la casa, ¿de qué van a hablar? Oye, ¿qué comiste? Eso se puede platicar. Mientras e s t á s agarrando la nalguita, la b u b i r i n g a y algo, ¿qué han f r e g o ¿No? Llegan y, y, y ya no hay nada, ya no se pelan. Y muy buenos、claro. en el texto para controlar. Muy buenos en la llamada. Ay, y h a z m e video d e llamada? Te quiero ver, mi amor. Y ahí están los m e n s o t s en el o n c e Ahí con, y pueden comer a gusto porque están en la llamada. Señores. Momento de lonche privilegiado.、Eh, una bendición tener comida. Disfruten la reflexión. Todo el rollo. Trabajo. Enfóquense en su trabajo. Si en su trabajo. Acaba de salir una encuesta precisamente. Que o i g a n l o bien. 87% de, de. No. 27% perdón, de empleados. No. 27% del tiempo los empleados lo usan. En, la re, en, el, en el teléfono, en el trabajo. Durante horas del trabajo, el 27% está、sí, si no, si、trabajando. Si yo tuviera una empresa, estuviera、ah. muy preocupado que mis empleados estén en celulares, texteando para cosas personales. Porque es tu trabajo y las mujeres deben entender eso. Ahora tú me dices, Brody, ¿qué opino de esas mujeres? Nada. Yo lo que pienso es: ¿ustedes por qué lo permiten? Cuando ustedes estén noviando, cuando ustedes estén en una relación, es: Mi amor, te quiero y te amo, solo que sea una emergencia.、Mm. Solo que sea una emergencia,、eh, voy a estar ahí、eh, para, para ti. Pero yo no puedo estar texteando de w i r i w h i r i Si yo soy tu esposo, a r a t o voy a llegar a la casa. o y, y e maestro. Igual si tienes a tu mujer en otro lado, pues cuando llegue yo te llamo y lo que sea. Por favor, muchachos, por eso a veces no progresamos. Porque cuando el, el trabajo es bendición y si tú no lo aprovechas para aprender y si tú no lo aprovechas para sacarle jugo, produ, pro, ser productivo. Estamos e s t a mal. o s m ¿Qué pasó, Garbanzo? ¿Cómo vas a justificar? A ver con qué vienes. No, no, no, no es justificación, pero incluso hasta ponen la vida del esposo en peligro, porque si están manejando algún tipo de maquinaria o en alguna m a q u i l a donde su vida está en peligro por distraerse con el teléfono, o sea. Es, es que no quería mencionar eso, te digo por qué. ¿Por qué? Porque va a decir, no va a faltar la q i n c Ah, pero mi esposo no trabaja en eso, d e c i de peligro. Por eso no quiero dar ninguna excusa. ¿Tú crees que yo no pienso a delante de ti? Yo ya había pensado eso,、ah. pero no se trata de que se、si、le pone la vida en peligro, no. Se trata de que no estés fregando cuando el Brody está en el trabajo El trabajo que haga, punto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Punto. Imagínate, Garbanzo. Garbanzo. Ah, si trabajan en la costura, no se vayan a coser el dedo. Si trabajan, ¿Qué? no, todos los. ¿Qué、bravo. quieres que le haga al maestro, Andrés? Te escucho.、Oh, tú, Garbanzo, por favor, híncate. Y d a l e un beso、no? en cada no? bolita. No, no, no, no. como que e n c a d a No, ahor ahorita regreso con más llamadas. Ahorita regreso. o a b á r b a r o ¡Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¡Cómo no! Deja estar、desconecta. ahorita mandando mensajes. Llama ya al 138-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, desahogo. Todos los días en la noche de NTN 24, el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, opinión, investigación y debate, encuéntrelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. El podcast más chido para escuchar, era mil chocolate para escuchar, es el show más chido para escuchar. ¿Algún día vieron cómo se quemaban las Amazonas? Sí, sí, sí, maestro. No, eh, eh, lo que le dicen el pulmón del planeta. Hubo ¿no? una toma, obviamente, aérea, donde se veía cómo este gran, por decirlo de una manera, bosque, jungla, empezaba a quemarse poco a poquito. La jungla son ustedes, su ser, verde. Y cuando llega una mujer, tiene que ser igual de verde que ustedes, que le agregue más árboles a la jungla. O a la, la Amazonas. i usted e s tiene n una mala mujer, una mujer que viene a quemarte y se va a ir así, expandiendo la lumbre pu, pu, pu, pu, hasta que te acabe todo lo verde que eres tú y va a ser muy difícil que vuelvas a enverdecer. No imposible, pero no dejen que ustedes, que son el pulmón de, de su vida, su, su creatividad, su forma de ser, el cotorrear con los cuates, la familia. El ser esa persona llegue esta mujer y queme todo lo que eres, ese pulmón, no lo permitan, Brody. Se los pongo como una manera、eh, de que lo entiendan mejor lo que les quiero decir todos los días en este segmento. ¡A bobo! Maestro, gracias por tanta, tanta bondad. De nada, Garbanzo. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Brody. ¿Cómo estás? Bien, Brody. Adelante. Una pregunta. Creo que tú eres. ¿Fuiste a la universidad, no, Monterrey? ¿De qué te grabaste? No fui a la universidad de Monterrey, Brody. ¿No fuiste? No. ¿Tienes algún, ¿tienes algún título universitario? Est estuve en el t e c de Monterrey y estudié psicología, Brody. Estudié psicología y, y qué tan, tan bueno te, ense ¿qué tan te enseñaron allí porque para mí en vez de l a s pruebas fronteras que. Pues la gente te tiene como que eres un santo y, y este, te, te debería de dar vergüenza porque siendo cristiano, siendo católico, no deberías de permitir que, que los mismos que te marcan este, te miren así como un santo, según bueno, tú. yo. Yo, yo, puedo, yo por eso les digo, hay que tener control de nuestra vida, no podemos controlar la vida de otros, ¿no? Entonces tú tienes que hablarle a ellos, diles. Ahorita estás al aire, diles. Para mí, que un santo es alguien que. Que se lo ha ganado, no. No sé, tú,、eh, tú d i c e s a ellos, tú, tú, yo no tú, sé. Tú, tú, o sea, sí, pero、pues、tú, tú también te tomas el. el te levantas el, el cuello, pareces pavo real. r Cuando dije, ¿cuándo dije ¿cuándo yo que era la... un santo. No, no has dicho tú, pero cuando,、ah. cuando, cuando, cuando te dicen <risa> eso, cuando te dicen eso, te levantas el pecho y como que te levantas, o sea, te creces más. ¿Me entiendes?、Mm. Hay que ser humilde. Claro, hay que, hay soy humilde, por eso le digo que se expresen. Para, para, para mí, para mí no eres humilde porque muchas veces cuando alguien te marca y te dice algo, te enojas y mejor cuelgas las llamadas. Ah, puede, ser, puede ser que para, eso, para eso no sea humildad. Tienes razón, <risa> no soy humilde. No, no, no, es, no, es, eso, no es, eso no es humilde porque te、Ajá. están diciendo algo y, y, o sea, yo creo que tú debes el respeto、uh, como, como un trabajador de radio y, y, alguna, y persona que tienes fama, o sea. Mereces el, necesitas darle respuesta también al que estén marcando. Y en veces yo, me ha tocado escuchar donde les cuelgas.、Uh -huh. En vez de, de, de aceptar o, o tratar de terminar la conversación de una forma correcta. Y, correcta y, no, pues mira, aquí. Sale, a, esto, es que de, esto es, es de tiempo. Esto es de tiempo. Sí, hay gente que le da la vuelta y la vuelta y la vuelta y lo mismo. Entonces les digo. No, eso no tiene sentido lo que estás diciendo para mí. Y bueno, ya el Dios ya se expresó, ya dio su opinión. Lo, mira, como a ti, por ejemplo, no te, no te voy a colgar. ¿Por qué te van a colgar? Me estás diciendo algo que, bueno, es tu punto de vista. Si yo fuera esa persona que tú dices, ni llamada recibiera. Usan la lógica, Brody. Tú no te dejes llevar por lo que dicen ahí la gente mensa. Tú eres más inteligente que otros, por favor. ¡Bravo! Gracias, mi de, santo, de, mi doggy. Es lo único que, es lo, único que, lo, que lo, es lo único que tenía me gusta el show, nomás que en veces sí. Cuando, cuando te toca tu, tu, tu tiempo, u t sí. Cuando toca tal, tu turno de que es tu, tus minutos de, del doggy. La verdad, sí le cambio porque en veces, o sea, no, para mí no haces. Pero está bien,、no、bro. Entonces, en entonces, entonces, en entonces, es、no. entonces tú, Gerardo, si tú fueras humilde, dirías: Mira. Ese segmento no me gusta, le voy a cambiar. Y si a alguien más le gusta, que lo, que lo oiga. Pero tú lo que estoy viendo ahorita es: Pues a mí no me gusta, y, y, y ojalá y nadie te escuche, o j a l á y nadie te oiga, o te crees mucho. O sea, tú no tienes humildad, ¿verdad?、Oh. O sea, y, y yo no dije que ojalá y que nadie te escuchara, o, o sí dije eso. ¿Te gustaría que la gente me escuchara o no? O sea, la gente va a escuchar lo que quiera, lo que quiera escuchar. Claro. Y、si, si、ellos te quieren escuchar, te van a escuchar, pero también tú, este, hay veces que. Marca a la gente como el, el último que acabo de marcar que estaba arrodillado sobre una tabla con clavos y, y, y sabe, tú también. No, no, ¿Tú crees que él está arrodillado de verdad? Sé sincero. No, no. Exacto, no, no ese es cotorreo.、No, te no, lo estás tomando muy en serio, sí, ese es cotorreo. Sí, pero me n t i e n e s tú también, o sea, son cosas por las que、ya、no te gusta. Ya te está、motivo. dando risa, ya te está dando risa porque sabes que es cotorreo y, y caes en eso. ¿Quién fregado se va a.? ¿Sabes qué? Tienes razón, ahora sí te voy a colar. Se acabó. ¿Cómo、no、voy a creer que la gente se crea ¿eh? que hay gente hincada en un clavo? Como el que te llamo ahorita, que. Sí, lo dicen, pero es cotorreo. A ver, somos, la mayoría somos mexicanos. ¿Qué no conocen qué desmadrosos somos? ¿Qué? Y eso los hace enojar más a ustedes que están en contra de mí. El que digan, maestro, vamos a poner una estatua acá, maestro. Y yo me la curo con ellos y ellos creen que yo sí me la estoy creyendo, que yo creo que yo soy un santo. ¿Lo ven? No, hombre, Brody. Aquí es para desviar. Para desviar lo que vengo a decir todos los días. Puta regreso. Y si hay alguien humilde, señores, en las ondas radiales. Soy yo porque si fuera otro les cobrara a todos.、Pero、y regreso con llamadas. Lengua, antes conectas. Llama ya al 1388-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast verás no he h c h o c o l a t a El más chido para escuchar, el podcast de Asno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, estamos de regreso. Ya saben, bravo, si quieren bravo, hacer un chocolatazo, si quieren hacer un chocolatazo, llamen ahorita al e 1-888-874-2656. Y la chocolata está recibiendo llamadas también de gente que asustaron. Hoy recibimos llamadas muy interesantes de gente que. Asustaron, que les fue muy mal. Ustedes quieren platicarnos algo de eso, llámenos ahorita también para que Edwin ahí tenga las llamadas y mañana nos cuenten su historia, pero márquenos ahorita digan esto fue lo que me pasó y, y van al aire. Vamos con Juan, adelante, Brody. Bueno. Sí, Juan, adelante, te escucho, Brody. Muy buenas tardes para empezar, ¿eh? Buenas tardes. Mira,、eh, mi comentario es sobre,、eh, en sí, en parte estoy de acuerdo contigo. Sobre que si hay malas mujeres y no necesariamente tienen que ser madres solteras. Ah, claro ¿no? que no. Hay mamás solteras muy buenas personas, ¿eh? déjame sí, decirte. Y, y, y por ejemplo, el, el otro día escuché a un muchacho. Que tenía una novia que se iba a casar muy rápidamente con ella, ¿eh? que porque supuestamente por Face、eh, la había conocido y estaba muy enamorado de ella. Un chocolatazo. Sí, algo así.、Oh. O sea, mira,、eh, lo único que yo disierno un poquito de ti en eso, de que、eh, en sí el muchacho está mal porque la conoció por Face. Mira, mi, en, mi caso, en mi caso fue, y yo conocí a mi, esp a mi esposa,、mm, yo no. Yo nunca fui novio de ella. Yo、uh, la conocí en octubre,、eh, nos tratamos poco tiempo. En diciembre, nos, nos,、uh, mutuamente nos miramos y nos casamos, nos casamos. Las familias muy, muy en contra, ¿no? oye, no se conocen, no sabes cómo es, ella no te conoce a ti, tú tampoco la conoces a ella. Para no ser q e la más larga, nos casamos el 14 de, de enero por el civil y el 14 de febrero por la iglesia. Ahorita tenemos 37 años de casados. Sí, noviazgo, sí, noviazgo. Porque lo, para mí el noviazgo es una hipocresía muy grande. Porque cuando andas de novio, tratas de complacer a la mujer en todo, como, como lo que tú dices, dándole regalitos para tenerla contenta, llevándolo a los mejores restaurantes,、eh, pidiéndole el carro prestado al primo, al hermano, para que te vean que traes en carro. ¿Por qué, no, ¿Por qué no conocerse como son en realidad? Saber lo que le vas a dar y lo que ella va a recibir de ti. No presumirle lo que no son, ¿verdad? No, a ver, a ver. Te dejé y no te interrumpí porque creo que、okay. hay personas que cuando más hablan. Más se están hundiendo como en un. En una, Arenas、ah, movedizas, Claro.、Eh, a lo que yo entiendo, tu mensaje aquí es: el noviazgo es una hipocresía, dejen de noviar y cásense en cuanto la conozcan, ¿no? No, no, no, no. Ah, no, ¿cómo no? no o、no, Si ¿sí、tú cuánto duraste en casarte? Bueno, yo no, yo no tuve noviazgo, yo me casé. ¿Por eso? ¿Y cuánto llevas de casado? 35 años. Ahí está, señores,、ah. eh, llegamos a la. Esta es la pósima perfecta.、Oh, no noviazgo no, no, y cásense bien, derecho, de volada, no, porque tú no estás de acuerdo conmigo que yo diga lo c o n t r a r i o No, no, no. no Te estoy diciendo al principio que sí estoy de acuerdo. No,、contigo. me dijiste que estás de acuerdo no, que que en lo de、despoca. que la conozcan en el Face, pero que tú, no, te no. tú conociste a tu mujer rápido, rápido se Ahora, casaron ante todo,、okay. contra todos. Ahora, ¿te puedo decir otro punto? Sí. Ok, mira,、eh, tú hablas de, lo, de, la, de la gente mandilona, ¿ah? ¿eh? Sí. Que son muy mandilones.、Uh -huh. y, y sí los hay, porque si hay un friego de mandilones. Mira, Brody, nada de lo que yo hablo aquí es mentira. Con eso empezamos. No, no, no yo sé que no. Yo sé que no.、Uh -huh. y, y, y, y yo considero que tú estás en un ramo de, de ese tipo. Y te lo voy a decir por qué. ¿El ramo de, de qué、fijárselo. tipo? Mira, mira, en, en, ¿en qué cabeza cabe, por ejemplo, yo en mi trabajo? ¿Cómo permitiría que mi mujer me trajera a mi hijo al o no, mi ex mujer al trabajo?、Ah, pero, pero, pero eso me lo dijeron la semana pasada, Brody. Es, no, no, y, no, y ya no les, te digo, ya a no, aquí p e no, no, t e no, a no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n r no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n a no, no, no, no, n e n s no, no, s o no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, no Chaca, ¿no? Le vienen a enjaretar a, a al、jareta. muchachito. Y luego hasta、eh, sin lonche,、eh, en, Juan. Entonces, sin lonchecito. Es un mandilón, sí,、eh, es un mandilón, a u a n Juan, entonces tú que eres muy、eh, inocente, ¿te crees la historia del garbanzo? No, a lo que he oído de ahí. Exacto, mira, a lo que has porque, oído, pero mira, no es verdad. Te voy a decir cuando Juan me diga. No, no, a ver, pero no me escuchaste. Entiende esto. Eso no es、sí. verdad. Ok, no es verdad. ¿Entonces soy no mandilón? No, mira, ahora. No, no, contéstame, ¿soy mandilón? Ok, ok, para mí sí. ¿Por qué? p o r mí, sí, mira. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, ¿por qué soy mandilón? Contéstame por qué. Mira, porque van. a in intentar... In que in eso es mentira. ¿Qué tal, niño? Eso es mentira. a q u i n tu mujer? No, no. o、no, n o Brody, no me estás escuchando. Eso、no、es、escucho. mentira. ¿Entiendes o no? Bueno, para ti es mentira, para mí es verdad. Ok, lo has visto, que me lo han traído. Allí te, te, te han dicho tus mismos compañeros. Sí, pero es mentira. ¿Entiendes o no? Ahora, ahora tú dices. No, este Brody se es, va por un ladito. Dale, ok. No, no, no. Es que mira, todo tú lo acomodas a tu conveniencia. Cuando fue la, la, la licenciada en Chacsopor, tú fuiste muy insistente en muchos puntos: en muchos puntos, en que si el, que, que si el niño no fuera tuyo, a los c u a n t o s años, o sea, lo, de, lo, lo podrías hacer el ADN para, para saber si es tuyo. O sea, mira, si ya, si, si, si el niño no es tuyo o no es tuyo, ya lo vas a mantener hasta la mayoría de edad. O sea, claro, ahora, para, claro que sí. Y, y sí defendí o sea, puntos. y sabes Pero la diferencia de yo y tú es la siguiente: que yo, si veo que hay una forma que puedas evitar una injusticia, voy a ver de qué forma. Y tú eres de los que se quedan callados y se agachan porque ya está una no, ley. No, señor, claro、negativo. que sí. Me estás diciendo que yo、negativo. insistí de qué manera vamos a ver no pagar algo, pero que ya me fregué, que ya me quede callado. Yo nada más quiero、sí. i n v e s t a r Investigar Para que aprendan ustedes y, y para que ustedes vean otros ángulos de las diferentes situaciones que se nos presentan. Es todo. ¡Bravo, maestro! Como, como tú. Oiga, pero como, sí tiene、sí、un punto、dices. importante, Juan. Usted es mandilón con alguien que ya no es ni su mujer. Eso tiene que ser. ¿Qué dile, que dice Juan? Dile,、oh, dile a Juan para que、afirmativo. se emocione. Oh, oh, oh. ¿Ves? Se emocionó. Afirmativo. a i r m a t i v r a es que tú, tú nunca vas a aceptar. ¿Cuánto tiempo duraste de novio tú? Yo de novio duré como dos años. ¿Y cinco de casados?、Mm, no, más o menos, yo creo que sí. Entonces escogiste una mala mujer?、Eh, posiblemente. ¿No te funcionó? Posiblemente. Y, y yo no te voy a criticar. No, no, eso, critícame, no a, a mí no a me importa. n Las críticas no, no, no, no. a mí no, soy, no me importan. No soy quien no soy quien soy para criticarte, ¿verdad? Pero el que、en、alguien describa、sentido. algo no es crítica. Ya dejemos de, de que cada que alguien dice algo es crítica. O sea, tú es tu opinión, no, no, punto. No. O sea, es, es, esa fue tu decisión y. y, y, y Y tu término en, en terminar un matrimonio fue quedar bien con ella para no pagar c h a c Support, desde que te metiera el c h a c Support. No, hombre, claro tu, que tu no.、Término? Lo primero que yo hice fue. Es lo, primero que que yo, lo, lo primero que yo hice fue ir al lugar donde debería haber ido a pagar c h a c Support. No, hombre, yo soy más inteligente que lo que tú crees. Y después, y después lo demás, hasta le doy extra a mi hijo, no importa, estamos muy bien. Así que no, no te preocupes, ¿eh? Yo fui, lo primero que hice fue poner c h a c Support, yo lo hice. Porque lo único que no disierno contigo es cuando dices que, que, que hay separación. A ver, lo que pasa que es que estás inventando.、Término. Tú vienes, no, a inventa vienes a inventarte una historia. Primero, que me dejan no, a, no, a crucito. No, segundo, que yo me divorcié. i m a g i e n que las cosas. A ver, y luego,、no、segundo, que me divorcié. Que yo me divorcié. Y que yo no. Y que yo no. A ver, pero estás mintiendo. Me acabas de decir que yo no hice Chayo Sopor. No, no. Que tú te hiciste supuestamente un buen término en tu separación. No, yo puse Chayo Sopor y lo hizo la corte. hay matrimonios que terminen bien. Siempre hay, hay, hay problemas. Ya lo ves. El que no、sí, crea historias.、Para. El que no crea historias. Te está buscando, Carla Estrada, para que hagas nuevos no, capítulos no. de Mujeres de la vida no, no. real. Parece señorita la hora con los que te, con lo, con los que te hablan. Cada, cada que, oilo, pero no te vayas a morder la, la lengua, ¿eh? Cuidado, vendes piñas. <risa> Muy bien, amigo、Andale. inventor. Ándale. Te, te voy a decir algo. El garbanzo sí, es、eh. la burla de este programa y tú le crees. Eres el único. Oiga, a c o m o que no? Que Pero es que, es, es que tiene la razón, razón. Juan. La él le dio, le dio tres argumentos y en lugar de que usted conteste. t o a g r a d e z e o Te agradezco, de ser, te agradezco Juan, Juan. Te agradezco que haya sido parte hoy de, de Laura en América, ¿eh? Ok.、Hasta、pero、bien. Lo que pasa es que nunca aceptas un, un, un, un, un, alguien que te ponga a. a, a... No, a no, traes a nada, no traes nada, no traes nada, no traes nada. Puras、no、mentiras. Nada. ¿Quieres que yo acepte algo que es mentira? No, ok. ¿Tú aceptarías、no、acepto, algo que、acepto. es mentira? Ok. Bueno,、si、para mí no es mentira, para ti sí es mentira. Ok, ahí está, perfecto. ¿Me <risa> del, el último、sí. comentario. Adelante. Mira. Cuando, cuando te vayan a llevar otra vez al niño, así como dices tú, dile a Patricia o que para la próxima dirá: Mira, Patricia. Ah, ahora se llama Patricia. Les digo: Carla Estrada. Llegó Carla Estrada. Es un, un, un Carla、Estrado. Estrada. Muy bien. Mira, dile, mira Patricia, cuando tú vayas a traerme crucito al trabajo, que sea la última vez que me lo traigas. Para la otra, ya sabes dónde vivo, llévamelo a mi casa. No me lo vuelvas a traer al trabajo. Porque、okay. aquí no m e quedan un mandilón. Ok, muy bien. Oye,、okay. ¿te puedo dar yo un consejo a ti? Dígame, señor. Ahorita que c u e l l se vaya a llamar a tu compadre, con el, cuando toman se besan.、No. Dile, compadre, cuando me vayas a besar, no me muerdas el labio porque mi esposa、si、me、Dios、ve. No te q u e tomar. Ah,、no、o sea que, que sin tomarlo besas. Ah, qué arma. O sea que salimos peor. Sin tomarlo besas. Dile, compadre. Compadre, no me muerdas el labio, le dices, ¿ok? Ándale, bien. Muy bien. Ándale, pues. Que seas feliz. Hasta luego. Seas f e s ñ o r e s de estos abundan. Si、sí, vamos a inventar, les digo. Hasta la próxima, muchachos. s i g a n e n mis redes sociales, arroba elmaestrodogui. En arroba elmaestrodogui, usted también puede inventar más historias. Patricia, c r u s i t o este, y todas las cosas más. Nada más recuerde que cuando usted diga una mentira. Y、e、invente algo, es muy fácil que inventen también de usted y tiene que aceptarlo. El podcast e a asno h c h o colata, el m á chido para escuchar. El podcast e a asno h c h o colata, a toda hora y en cualquier lugar. Todos los días en la tarde de NTN 24. Una mirada a la agenda informativa del día con análisis y personajes que generan opinión. Escúchelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. ¿Te sientes frustrado o frustrada por no alcanzar tus objetivos? ¿Te sientes estancado o estancada en la vida? O al menos no estás creciendo a la velocidad que deseas. Llegó el momento para hacer un cambio definitivo. Te invito a que te suscribas gratis al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, donde te daré herramientas que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo, tu productividad y éxito. Escucha el podcast Liderazgo Hoy en iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra plataforma que utilizas para escuchar tus podcasts. Te espero.